¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 23 de junio del año 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos poniendo viejo. Sí, ¿O s ya estamos viejo? ¿Qué s es el cuál será? ¿Nos vamos poniendo o ya estamos?、No、Hable、sé. por usted. Bueno, sí, sí, sí, sí. Está bien. Estoy hablando por mí. Por mí, por mí, por mí. Saludamos a Javiera que ya está con nosotros como cada domingo. Esta vez parece que no se acostó. p o r eso pasó de largo, por eso l、no. l e g o t e m p r a n o Oye,、oh, muchas veces he llegado t e m p r a n o a este programa y nunca me lo reconoce. Bien, y l l e g o、no, dos veces. tarde y m e h a c e n d o l o y r i n d Bueno,、situación. quiero saludar a la radio Nuevo Mundo de Yapel, que antes se llamó Bengala en sus comienzos. Y saludamos a un partido de Palma también, que viene introduciéndose en este instante. Y voy a leer una carta que me llegó de, de, de un.、Eh, Productor del programa, dice el señor Julio Buga, director cadena Radial Nuevo Mundo Santiago. Respetuosamente me dirijo a usted para informarle que, en el contexto del décimo aniversario del programa Radial Chile Canto y Tradición, que se transmite por supuesto en Radio Nuevo Mundo Villapel, 97.1,、eh, que es transmitido cada sábado de 13 a 14 horas, se realizará una actividad artístico-cultural el próximo sábado 29 de junio del presente año en el Salón de Actos, ubicada en En la, calle, en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, para dar mayor realce a tan especiales ocasiones, que se presentarán los mejores artistas locales que cultivan el canto y la música tradicional y popular de nuestro país. También aprovecho la oportunidad para agradecer a usted, y al directorio de esa prestigiosa Casa Radial, el que me, ha permitido, el que me hayan permitido ocupar este importante espacio. Que me da la posibilidad de difundir promover la música, el canto y la cultura tradicional y popular chilena, y a través de ello contribuir a mantener viva nuestra propia identidad, nuestra auténtica raíz que nos lleva a, constru a construir y vivir en un mejor Chile, más justo y solidario. Con la certeza de que usted recibe mis i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o le s a l u d a atentamente, atenta y fraternalmente. Bernardo Jaime Chávez Chávez, conductor programa Chile, Canto y Tradición, Radio Nuevo Mundo, Villapel, 97.1. Del FM en aquella localidad, a la cual saludamos porque también está de aniversario. Como bien decía, Radio Nuevo Mundo de Iyapel se llamó en sus comienzos Radio Bengala e hizo un, una trayectoria importantísima para la zona y para la cadena en aquel、eh, momento. Así que un saludo para todos quienes trabajan en Radio Nuevo Mundo de Iyapel. Que hacen posible que esté al aire. Trabajan, la verdad es que no es así. La sostienen sin recibir ninguna remuneración. Para que ustedes lo sepan. Bueno, ya estamos. ¿Cuáles son las novedades? Hubo. Hubo de todo o, esta semana. ¿no? O, o está terminando, no sé, el Pleno del Partido Comunista de Chile. La democracia cristiana está a punto de firmar un acuerdo con el gobierno para la reforma tributaria. ¿Con reintegración incluida? Dicen que no. Aquí ya, dice clarito e l titular de la r e i n t e r a Dicen que, dicen que, que no, pero va a ser con reintegración por lo que, por lo que, por lo que se ve.、Eh, la reintegración que le entrega mil millones de dólares a los grandes empresarios, a los grandes ricos de, de Chile, no le hace, parece asco a s c o Mil、cogería. millones de dólares por año. Por año, sí, sí. No,、claro. no nos olvidemos. No, no de... por una sola vez, sino que cada año. No es año... por una vez, es sí, por cada año, o ¿no? Cada año. Bueno, esos son los principales temas. El otro tema que lo vamos a tratar en la segunda parte de esta, de esta mañana, de esta primera parte, la segunda parte de esta primera parte, es el rechazo a la última oferta de la empresa en Codelco, la cual、eh, la empresa se la jugó para, para que se realizará una votación. secreta, No a mano alzada como h a y a sido la anterior, y de igual forma los trabajadores se impusieron mayoritariamente por mantener el proceso mientras la empresa no mejore, no mejore las、eh, peticiones que se le han hecho hasta el momento por parte de los trabajadores en el petitorio, en la huelga, en el petitorio legal que, que corresponde cada año y que presentó la empresa presionando a, la, a los trabajadores. ¿Qué opinan ustedes? Es, Estimados panelistas, bueno, yo en primer lugar sumar más hitos que hubieron esta semana, en particular la cuarta semana del paro de los profesores de Chile. Eh, muy importante. Ya... Ayer el presidente llamó a ir a las aulas a enseñar a los niños. Oiga, sí, lo vi. Lo vio. Le dijo el presidente que le gustaban los profesores cuando estaban,、no、estaban enseñando. e a n e n d o clase, claro. No cuando e s t a pidiendo Exactamente, <risa> donde tenemos、eh, demandas que sí, son históricas muy estructurales del profesorado chileno, entre ellos la titularidad de las horas de extensión, el pago a la mención de las. Psicopedagogías, una correcta implementación de la nueva educación pública. En particular, eso también incluye la desmunicipalización, que ha sido demanda histórica del movimiento estudiantil.、Eh, que en el fondo eso se le garanticen derechos a los p r o f e s e、eh, s la deuda histórica y también、eh, ciertas demandas sobre、eh, la evaluación, porque hay profesores que tienen doble evaluación,、eh, digamos, y eso obviamente es una cuestión que ellos. Eh, consideran en su legítimo derecho que atenta contra sus derechos. Sumado a eso, educación parvularia.、Eh, esta semana también, de forma unitaria, se comenzó a, a gestar en un paro de advertencia que fue el día martes una movilización、eh, que tiene como una de sus principales características la unidad de los gremios de las educadoras, los de j u n j i y BTF Integra. Y, y bueno, principalmente porque、eh, se están generando políticas que, mediante una subvención,、eh, van a dejar muy precarizado、eh, a la educación parvularia desde el punto de vista、eh, de los niños, porque van a estar escolarizados desde antes, lo que, digamos,、eh, puede ocasionar、eh, la política que está buscando implementar el gobierno.、Eh, pero también, desde otro punto de vista,、eh, precariza a las trabajadoras de los jardines infantiles, y eso, por supuesto,、eh, ha derivado en. Esta、eh, situación y también en temas educacionales、eh, se anuncia también la、eh, acusación、María. constitucional contra la ministra Cubillos. Yo veo a propósito de eso de la ministra Cubillo: ayer,、uh -huh. cuando valientemente los profesores y profesoras de, de Maipú. Se pararon ante el presidente con un cartel ahí diciéndole qué es lo que requerían del gobierno y por qué no le respondía a la s demanda s que estaban realizando. Yo esperaba que el presidente hubiese dicho: Está bien, le voy a decir a la ministra que se reúna con ustedes. Porque hasta aquí la ministra de Cubillos, y por eso la acusación constitucional, no está reuniéndose con los profesores. Claro, ella ha declarado insistentemente que no se va a reunir con los profesores porque primero desconoce la justeza de la. Movilización. Y segundo, ella estima que para conversar solamente puede hacerse si están los profesores en sus puestos de trabajo. Ahora es una actitud realmente curiosa en un ministro de Educación, no se había registrado hasta ahora que simplemente un ministro de Educación se negara a conversar con quienes son sus interlocutores directos, socialmente hablando.、Eh, lamentable que haya tenido en esto el apoyo al presidente Piñera, que una vez más demuestra, es que... demuestra con ello que. Tras la demagogia que se oculta en cada una de sus manifestaciones públicas, como la de ayer en Maipú, por ejemplo, que tú señalabas,、eh, hay una intención de fondo que es mantener esta situación de privación de derechos o de restricción de derechos a gremios fundamentales del país.、Eh, la actitud de Codelco es similar a la actitud de la ministra Cubillo, ¿no? O sea. Sí. Se habla de que se están buscando fórmulas de acuerdo, etcétera, pero curiosamente no pasa nada. Y llevamos ya un buen número de días de paralización de esta importante mina de cobre nacional. Entonces,、eh, ¿cuál es la respuesta del gobierno a las movilizaciones sociales? Es la indiferencia, es el intentar que pierdan efectividad por desgaste. Eso es la carta que está jugando. En lugar de hacerse cargo de los problemas que se levantan, dice en el gobierno: esto puede esperar. Esperar el desgaste de los trabajadores que genera, sabemos perfectamente bien, efectos muy negativos sobre la conciencia social. Bueno, yo creo que ahí también hay un punto、eh, importante de, que, que señalaba Patricio, que es esta、eh, incapacidad. Que ha tenido el gobierno de darle resolución a conflictos que son de, de distinta índole, o sea, desde los profesores hasta también、eh, temas gremiales, en particular lo de c h u q u i c a m a t a pero donde sin lugar a dudas、eh, ha estado muy marcada la agenda por esta agenda privatizadora que en educación en particular、eh, ha tenido el gobierno. Y a mí igual me llama la atención porque la. la o sea, En realidad, no, no me llama la atención. Voy a.、Eh, ¿Le llama o no le llama la no atención? No me llama la atención, pero. d e f i n i t i v a m e n t e no. Solamente, no solamente la ministra no ha accedido a juntarse con los profesores, sino que también los dejó plantados en una reunión que iba a haber、eh, con la Comisión de Educación, me parece que era. O sea, lisillanamente los plantó. Eso fue la semana pasada, sí. Pero eso también demuestra una actitud que es profundamente insolente hacia las. Organizaciones sociales en su legítimo derecho también de poder reunirse con las autoridades. O sea, ella ahora dice、eh, que los profesores, aparte, estuvieron participando dos días en una mesa para poder generar consenso con los asesores y todo el cuento,、eh, y les traspasa la responsabilidad a ellos de que al gremio no le no haya aprobado, digamos, la propuesta que、eh, el gobierno le realizó a los profesores. O sea, ella fue muy clara en señalar que. Eh, no, así como diciendo, bueno,、eh, la verdad de las cosas es que si ustedes mandan a, como gremio, mandan a dos personas a trabajar durante dos días a、eh, la mesa en conjunto con el ministerio,、eh, se espera que,、eh, por tanto, cuando sean la legitimación de esta propuesta que se está realizando, la aprueben y como no la aprueban, yo no converso con ustedes. Eso es lo que está diciendo, sin ni una voluntad real, digamos, de hacerse cargo de. El problema y atribuyendo que、eh, el debate, digamos, que tienen los profesores, la instalación que han intentado hacer es solamente por un tema de、eh, recursos. Ellos intentan, en el fondo,、eh, deslegitimar también al gremio de los profesores diciendo que、eh, solamente se t r a t a de una cuestión de plata. Y la verdad, las cosas es que no es así. Lo que está apareciendo en estos días es un gobierno que intenta romper estructuras para poder seguir、eh, gobernando sin oposición. Lo que pasa con,、eh, con la democracia cristiana es claramente un objetivo planteado de romper lo que es la oposición. Y lo ha logrado en gran medida con la democracia cristiana. En el caso concreto de Coderco, trató me, poniendo en, en, en, como respuesta una respuesta que ya había dado, cambiándole solo alguna, cosita algunas cositas pocas, pero ya era la misma respuesta que había dado anteriormente que había sido rechazada por los trabajadores en una votación a mano alzada. Obligando a que votaran、eh, de manera、eh, secreta, y, y obviamente también perdió el gobierno en eso, o, o perdió la empresa, pero que representa claramente la postura del gobierno,、eh, incluso cambiándole la dirección a dirigentes importantes de, de, de los sindicatos que están en, en, en huelga. Entonces hay que tener cuidado porque lo que pasa con profesores también, están, están buscando llevar a la desesperación a los profesores y dividir. <coughs> Entonces, la política que hoy día trae el gobierno consigo no es sentarse a conversar los problemas que tienen los distintos sectores del país, sino lo que trata concretamente es de dividir para reinar. Pero hay una cosa que yo creo que es bien importante de estos movimientos que estamos comentando. En el caso de los tres movimientos más relevantes, que son los de Codelco, los profesores y las educadoras o los educadores de párvulos, Lo que hay、eh, es principalmente no una demanda económica directa de los afectados, sino que un rechazo a ciertas políticas que tienen un claro sesgo privatizador del gobierno. Creo que lo que está en juego es eso. Y tal vez allí está la razón de fondo por la cual el gobierno no entrega soluciones. Porque no es simplemente entregar recurso, es entregar además del recurso o lo que sea necesario. No directamente para los afectados, es entregar posiciones ideológicas. Este gobierno soterradamente continúa su contraofensiva por revertir reformas importantes. Lo que hay detrás del conflicto de las y los educadores de párvulos no es otra cosa que el intento de generar privatización en el sistema de salas cunes, jardines infantiles, de tal manera que posteriormente. Los apoderados de los niños que están en esas alacunas de jardines infantiles privados pasen directamente al colegio privado o, o al colegio、eh, que tiene subvención del Estado. Entonces, lo que hay detrás no es solamente un problema de infraestructura del de sistema de aprendizaje inicial, como se llama, sino que es un problema de orientación. Y en definitiva, del papel del sector público, del sector privado en ese importantísimo eslabón de la educación. Ahora, si uno mira el conflicto de los profesores, ellos han sido muy claros desde el primer momento en que aquí no se trata de generar nuevas peticiones de、eh, remuneraciones para los profesores. Están ellos exigiendo el cumplimiento de、eh, disposiciones que ya habían sido aprobadas y asegurando que continúe el mejoramiento de la educación pública. Otra vez es el problema de la educación pública. Y el gobierno no tiene ningún interés en mejorar el sistema de educación pública en ninguno de sus niveles. Porque obviamente una mejor educación pública debilita al sistema neoliberal. Y aquí estamos viendo cómo el gobierno defiende a brazo partido el sistema que le permite mantener. El esquema de dominación económica y política en nuestro país. Entonces, creo que ese es el contenido esencial de estos movimientos que estamos viendo, y en cierto modo es una calidad nueva de movimiento que habrá que analizar con mucha atención. Así es, y ya estamos en contacto con nuestro esquivo. Eh, panelista de cada cierto tiempo, porque nos cuesta re mucho juntarnos con él, con el、eh, ex ministro, profesor de historia, vicepresidente del Partido por la Democracia, don Francisco Vidal, el ciudadano Vidal, ¿cómo se va a llamar c ó m o está usted? Muy buenos días, ciudadano. <risa> muy、Aquí、buenos estoy, días, d o m i n g o de descanso. <risa> domingo de descanso. Usted trabaja mucho, es muy cotizado en los medios de comunicación. ¿Por, por qué se, ¿A qué se debe usted? ¿Por qué? Parece. Le pagan mucho <risa> porque gana mucho. <risa> <risa> Qué bien, lo que pasa es que el programa de ustedes va los domingos. Sí, pues y yo nosotros comenzamos los domingos, ¿no? domingos del mes. Estoy de panelista ahí en el estado nacional. Llevamos muchos años en este programa en la mañana, muchos sí,、pues. años. Pero ahora aprovechemos, <risa> aprovechemos. Así es, pues, bueno, hay noticias, hay novedades, hay cosas nuevas,、eh, entre comillas, nuevas.、Eh, La democracia cristiana está a punto de firmar un acuerdo con el gobierno en torno a la reforma tributaria.、Eh. Es complicado, porque indudablemente decíamos hace un ratito atrás que el gobierno está jugando las cartas de dividir para reinar. Y pasa esto, está o e s t pasando esto en la negociación con CODE, con los sindicatos en Chuquicamata, está pasando eso con、sí. los profesores y está pasando eso en la política en general. ¿Cómo lo analiza, Francisco? Yo creo que lo que tenemos es un nuevo ciclo. Con un gobierno de derecha, y que en una de esas hacemos bien e s mejora, porque、eh, la democracia cristiana, a lo menos una parte, y sin duda su dirección, está por un camino parcialmente propio. La lectura que hacen ellos, uno los habla con ellos o los lee, es que la democracia cristiana en 1990, una vez que se fue Pinochet, Ya sea la elección parlamentaria o de concejales, donde se puede medir la, el peso relativo, era un 30% del electorado. Y ahí fue bajando, bajando, bajando, bajando, y la última elección de diputados de hace un año y medio llegó al 10%. La lectura de ello es que esa es la pérdida del centro político. Y fíjate que yo no me complejo con eso.、Eh, y una de esas. Nos permite al conjunto de la oposición y particularmente a las izquierdas de la oposición、eh, una mayor fluidez y unidad. ¿Qué es lo que me estoy imaginando yo? Que si la democracia cristiana toma el centro político, haga su pega en el centro político y no nos mete más la pega que hay que hacer en la izquierda política, social y cultural. Ahora, dada la correlación de fuerza. Tampoco es un milagro que frente a los eventos electorales de elección uninominal, me refiero a los alcaldes, alcaldesas, gobernadores regionales, bueno, nos ponemos de acuerdo el centro político con la izquierda política y enfrentamos a la derecha. Porque yo creo que parte de los problemas nuestros es que una coalición al final denominada de centro-izquierda no es ni de centro ni de centro. Ni es de izquierda. Entonces, con, con, con vetos mutuos. Y yo creo que el país necesita, ya me pongo en la trinchera, una izquierda sin veto del centro para plantear sus posicionamientos claros, nítidos, convocantes. Porque fíjate que la experiencia de Michelle Bachelet II está muy cruzada por los vetos dentro y fuera del gobierno. De sectores de m ó v i l e de izquierda e incluso de izquierda neoliberal que nos llevaron al resultado que tuvimos. Entonces, yo creo que es mucho mejor, pensando en una t r a y e c t o r i un poquito más larga, que haya un centro nítido que haga política de centro, que haga política de bisagra y una izquierda nítida, clarita, que yo creo que es la que tiene futuro. s a q u e n l a cuenta de lo siguiente, compañero. Si uno mira la elección presidencial, En primera vuelta, los liderazgos de izquierda o neoizquierda somos mayoría. Beatriz Sánchez sacó el 20%, Guillermo el 23%, Marco e n r i í e Dominani el 5%. Eso me da como el 47%. Y el centro político, eh, eh, presentado como tal, con Carolina Goy, sacó el 6%. Entonces, yo, la, nuestra fuerza parlamentaria como izquierda unida es una fuerza importante. 19 diputados comunistas, perdón, 19 co diputados socialistas, 8 comunistas, 7 PPD,、eh, uno del PRO o ex-PRO. Entonces, yo pienso más en la construcción de una izquierda sólida, hablándole al país, que en determinado minuto se sienta con la democracia cristiana y les dice, bueno, ¿Vamos juntos a derrotar a la derecha o no vamos juntos a derrotar? Porque el camino propio de m o c e t e Cristiano tiene un límite, que es la elección, la elección del alcalde. A、ah, después de un ejemplo concreto, el alcalde de Renca, que es un gran alcalde de m o c e t e Cristiano, ayer lo leyeron en el Mercurio, decía que para que él sea alcalde tiene que tener a toda la oposición detrás de él. El alcalde Recoleta. Nuestro amigo Jaume tiene que tener a toda la oposición detrás de él. Y el alcalde de Huachurada, Carlos, Car Carlos Cuadrado, tiene que tener a toda la oposición detrás de él. Ese es el momento en que no hay camino posible, porque si vamos divididos en las elecciones municipales a nivel de alcalde y a nivel de gobernadores regionales, la derecha nos arrasa, con un problema e s q r i s t o de correlación de fuerza. s a s í e s Eh, hola Pancho, buenos días. Patricio hola, Palma, te saluda desde acá. Como siempre, muy provocador, muy interesante tu, tu primera mirada sobre estos problemas. Cosa, <ríe> claro, ahora uno podría claro, retrucarte diciendo que existen siempre las posibilidades de que se produzca una alianza entre el centro que tú defines y la derecha. Es decir, que、eh, el escenario r e s u l t a ser particularmente infortunado, como desgraciadamente ocurrió en este último caso de elección presidencial de Peñera, en que un sector muy importante de la democracia cristiana、eh, terminó apoyando al candidato de derecha. Entonces, esos pactos o acuerdos entre el centro y la izquierda, que me parecen tremendamente importantes e interesantes,、eh, en la medida que se puedan dar, sí, garantizaría que la izquierda pudiese actuar. Con su proyecto y mostrarlo claramente al país, cosa que me parece tremendamente importante, pero、claro. no está desgraciadamente garantizado ese acuerdo de izquierda con centro. Habría que explorar、sí. cuáles son las condiciones en las cuales se va a dar y no se va a provocar un vuelco del centro hacia la derecha. Esa es una cuestión、Porque、que usted, creo que vale、sí. la pena profundizar. Es que hay un buen punto, Mato, pero la respuesta, en mi opinión, está en la historia. La democracia cristiana. Chilena, que es muy distinta a la europea, bueno, para decirlo corto, sí,、claro. en Europa la democracia cristiana es la derecha. Exactamente. El mejor ejemplo es Alemania. e x、eh, Pero la historia marca. Y salvo el periodo de la unidad popular donde la democracia cristiana terminó en la línea del Partido Nacional, salvo aquellos 13 héroes del 13 de septiembre del 73, la historia les demostró que Tomis tenía razón. Cuando se gana con la derecha, la derecha es la que gana. Y el mejor ejemplo es lo que les pasó a los demócratas cristianos, a su mayoría, a su dirección política, con la dictadura. Ganaron con la derecha derrocar al presidente Allende y finalmente, después de 17 años, la derecha ganó. Desde el punto de vista de la correlación de fuerza. Entonces, ahora, por otra parte, yo creo que el, el... se ha ido desgranando el c h o c o t a m b i é n p u e s Es decir,、eh, el movimiento de Mariana Elwin,、eh, la salida de Guterres Men Martini y Soledad de Arde de la democracia cristiana para formar un, un intento de proyecto.、Eh, yo creo que la democracia cristiana en el Chile de hoy, si llegara a pactar política y electoralmente con la derecha, yo creo que se quiebra. Claramente. Y tenemos un nuevo mapa, una nueva izquierda cristiana. Así como ya tuvimos un mapo chiquitito que se fue con la Mariana Erwin. Yo siempre les decía: estos son los mapos de derecha. Entonces, yo creo que. Ahora, finalmente, yo de verdad, ¿eh? yo entiendo la unidad de la oposición y del centro y la izquierda ha sido clave para los 24 años de gobierno nuestro en el país, post-Pinochet. Pero yo creo que e s t a b a en un ciclo distinto. Y. Y si la democracia cristiana pacta con el gobierno, bueno, la opinión pública va a evaluar eso. Porque además, además,、eh, yo tengo una lectura de la sociedad chilena, pero muy distinta a Walker, a c h、eh, a i n a Andrés Saldívar, porque, mira, basta ver los números, sí, para no especular. No sé si ustedes leyeron la columna que escribieron en Mercurio ayer. ¿Alguien la leyó? Yo lamentablemente estuve metido sí, en el is... pleno de mi partido y no leí la prensa de que... <risa> ellos.、Eh, ¿Cuál es el problema de Chile? De fondo, estructural. Yo publiqué la columna de Mercurio que se llama Riqueza en Chile, vergüenza nacional. Y es un estudio que salió en el propio Mercurio el día anterior. Espantoso. Increíble. Por favor,、eh, escúchenme, escúchenme. Ese estudio lo hace una empresa multinacional que se llama BFG, Boston Consulting Group, y que analiza las riquezas del mundo y de cada uno de los países. Agradecemos en Chile. ¿Qué dice ese estudio? Publicado en el Mercurio, páginas interiores, el viernes. 140 chilenos, 140, repito el número, ¿eh? para ocho auditores, 140. Tienen un patrimonio financiero, o sea, estoy excluyendo las casas, los yates, los barcos, los aviones, financiero de 90 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien la cifra? Sí, y si、sí. yo agrego, porque el estudio es por tramas. Casi un tercio al... del producto bruto. Exacto, bueno, pero a g r escúchame, g a e Pato. Si yo le agrego a los chilenos que tienen de patrimonio financiero, Sobre un millón de dólares, son 23 mil chilenos. Que sumado a esos patrimonios de esos 23 mil, me dan, afírmense, 209 mil millones de dólares. Tres veces el presupuesto nacional. Mientras no tengamos conciencia de que esa es la correlación de fuerza, no electoral, sino que de poder en Chile, todo lo demás. e s p a n g o Así e q u i é n e s son esos 23 mil chilenos? Los dueños de las grandes empresas, los dueños de las grandes cadenas de radio, los dueños de los grandes medios de escrito, los dueños de los canales de televisión, los dueños de algunas universidades privadas, los que están en la CPC, en la SOFOFA. Así、es. Los que están en Libertad y Desarrollo. Entonces, cuando es tan evidente por la vía de las cifras, La concentración del poder económico en Chile y su correlato en la política es impresionante. Ahora, se、si、no es la primera encuesta, o sea, ni siquiera una encuesta, porque sí que lo q e analiza e l patrimonio de todos los chilenos y c h i l e n o s mayores de 18 años. Son 13 millones y f r a c c i ó n El 0,2% de esos chilenos mayores de 18 años. ...que Lleva el 42% del patrimonio nacional. Y eso explica la cifra del ACACEM, donde el 1% de mayores ingresos captura prácticamente el 30% d e ingreso s nacional. Y donde el 10% de mayores ingresos captura el 55% del ingreso nacional. Para nosotros, Donde la variable económica es fundamental en la construcción de la realidad, bueno, ese dato es demoledor, ¿no? Así es. Yo, es demoledor, con yo, su correlato político. Yo revisé esa, yo te, yo esa creo encuesta, pensó. Una izquierda sin veto, una izquierda clara, que le hable a la inmensa mayoría de los chilenos respondiendo sus necesidades objetivas. Por ejemplo. Faltan 450.000 viviendas en Chile. Claro, hace 20 años el déficit era un millón, estupendo, pero faltan 450 mil, es cifra s oficial e s del Ministerio de la Vivienda. Hay 45.000 familias viviendo en campamentos aún. El promedio de las pensiones civiles es de 260.000 pesos. Eh. El, el, el promedio de sueldo líquido de trabajadores con contrato y seguro de desempleo es de 450 mil pesos. La salud estatal atiende al 80%. La educación con financiamiento público atiende al 93%. Dime si no hay banderas objetivas que, si le respondemos a esas masas enormes de chilenos, Bueno, vuelve la confianza en la política en general y en la izquierda en particular. Los datos son de, una, de un peso específico brutal. Lo que pasa es que nuestro mundo no, no es más sencillo como uno, porque a n d a buscando por aquí y por allá <risa> y vas construyendo el diagnóstico. Yo creo que o sea,、sí、es este análisis es terrible, Francisco. Es intolerable. Yo, yo la, te, agrego la, te agrego la cifra que a mí más me impresionó en realidad de ese estudio, y es que 72 personas, 72, concentran、sí. eh, el 20% de la riqueza total que existe en nuestro、Acepto. país. Es que es una cifra demoledora, ¿no? Es el... O sea, mira, v a r a ser riguroso, las 140 personas, Que cada una de ellas tiene un patrimonio financiero igual o superior a 100 millones, y que sumado a ese patrimonio te da 90 mil millones de dólares. Esas 140 personas capturan prácticamente el 20% de toda la riqueza financiera de Chile. Esas 140 personas no son hippies. Esas 140 personas tienen redes políticas, sociales, culturales. Para defender eso, porque yo propongo en la columna algo, mira, le genera a TIL e incluso a los neoliberales nuestros, que es, siguiendo el legado de Fay r m o n t a l v a o sea, está, con esos números está brocalcado un impuesto patrimonial, ni siquiera al 1%, al 6,2%, que son estos 23.000. f í d i c e que si tú le explicas el 1%, el 1 a hacer. Recalificar los 2.100 millones de dólares anuales. Y para que nuestros auditores tengan un punto de comparación, eso es lo que cuesta h o día al Estado Nacional, al Fisco, todo el pilar solidario. El pilar solidario cuesta 2 mil millones de dólares al año, que beneficia a 6 0 0 mil personas, dos terceras mujeres de este grupo, que reciben la, la pensión solidaria. Y a un millón que reciben el aporte previsional solidario. Además, hay que vincular lo que tu objetivo de recaudación, digo política y comunicacionalmente, con el núcleo objetivo que tú quieres favorecer. Si, tú le, si yo le pudiera explicar en una asamblea de 1.600.000 pensionados del Pilar Solidario, que si yo aplico este impuesto a 23.000 chilenos, Les puedo duplicar y triplicar su pensión. Se entiende, ¿no? Sí. Sí, sí, se entiende.、Eh, aquí, no mucho, aquí, eh. aquí Javiera quiere preguntar, hacerte una pregunta, Francisco. Sí, sí, sí, Javiera. Francisco, bueno, muchas gracias por este llamado telefónico.、Eh, yo quería preguntarte a raíz de la disminución en aprobación que tiene el gobierno, solamente un 25%.、Eh, sí. La mitad del país rechaza su gestión.、Eh, y. Eso vinculado también,、eh, que es una crítica que varios analistas han esbozado en hartas columnas、eh, y análisis,、eh, con un difícil despegue que ha tenido la oposición también en términos de eh, efectivamente eh, lograr eh, mostrarse como una alternativa.、Eh, obviamente, eso vinculado a lo que、eh, en el contexto, digamos, que tú venías、eh, exponiendo. ¿Qué análisis、sí. nos dejan、eh, estas encuestas, estos números? que... Mira, la, Javier, la encuesta del de CEP es demoledora para el gobierno y subsidiariamente demoledora para nosotros.、Claro. Mira, hay, hay cosas que son. Olvídate, el gobierno está en el suelo, tiene. Si tú solamente consideras a los que respondieron, dos tercios están en contra del gobierno, lo evalúan mal, y un tercio está a favor. Si tú, si tú consideras el universo que respondió. Ahora, Todas las evaluaciones del gobierno y del presidente caen, todas. Pero ¿cuál es el drama? Que eso no se traduce en una corrida hacia nosotros. Se traduce en una corrida hacia la nada. Y voy a explicar con un ejemplo que está en la s c u e s t a Fíjate que el 19% de todos los consultados tiene interés en algún partido político, o de cualquier tipo. Pero hay algo más grave: que le hace profundamente daño a la izquierda. Es que el 64% de los entrevistados no se sienten identificados con n a d i e Y eso es 20 puntos más que hace 10 años. En consecuencia, la despolitización de la sociedad, la desideologización, va generando una expulsión de ciudadanos hacia la nada la política. Hacia la nada.、Sí. La gente que se define. Con alguna identidad, el 15% se define de izquierda y centro izquierdo. El 14% se define de centro de derecha d e y derecha. Y solo el 7% se define de centro. Francisco,、eh, ¿tendrá relación esto con lo que tú estás planteando y con lo que se está analizando?、Eh, esto de que esta campaña tan feroz contra el Partido Socialista y contra la política en general y contra los parlamentarios en particular? Sí. Porque, bueno, bueno, porque están, destruyendo, están destruyendo el pensamiento político que tenía Chile. Así es.、Pues. Y el resultado es que la base política, social y cultural nuestra, que se construyó durante un siglo, se va para la casa. No, no, no se va a, a la derecha,、no、se, va, no, se va para la casa. O sea que dos tercios de los chilenos hoy día. Tenga que no se identifica ni con el d e r e c h a ni con el centro, ni con la izquierda. Para la derecha es maní, pero para nosotros es un tumor. Porque por definición las izquierdas son las que expresan las mayorías o b j e t i v a s En consecuencia, si esa mayoría o parte de ellas se dan para la casa y no creen en nada, ni en nadie, ¿quién gana de esa tormenta perfecta? La derecha, pues. Que a su vez tiene, como ya lo decíamos hace dos minutos atrás, el, el, el, la, la plata que hay aquí y el poder que trasluce la plata. Bueno, por esto te está hablando, es Francisco. Es que esto te está mira, hablando pues, de, lo, de, de, de lo bien que está trabajando la derecha con sus recursos, con su inmenso poder, porque yo creo que la campaña de despolitización no ha sido objeto de un estudio como se necesita. Estamos、sí. constatando un hecho. Estamos c o n t a t a n d o el hecho de que el país se despolitiza. Y claro, eso es aprovechado políticamente por la minoría que en un país despolitizado puede pasar a ser mayoría. Es decir, y, no hay. Más, ¿no? ¿No Bajo, hay ojo. ¿Sí? Cuidado, la despolitización es para el lado nuestro, no más, pues. Exactamente. Le da un ejemplo. m e g u s t a un ejemplo p o r números. e g u n d a vuelta presidencial última. Comuna de d i t a c u r a Así es. Votó el 90%. Dale. Pero escúchame, 88% p i n i e r a 12 g u i l l é s Comuna de La Pintana. Votó el 48%. g u i l l é 47%. v i n i e r a 44%. Ahí、ah, está, p u e s Bueno, y hay comunas donde incluso las cifras de participación son menores que esas. Obvio, entonces. Ahora, ¿de quién es responsabilidad política que eso ocurra? Obviamente de la derecha que nos motiva, pero también nuestra que no hacemos el contraataque. Hay que politizar en el sentido de explicarle a la ciudadanía el proyecto de unos y el proyecto de otros. ¿Cuáles son los beneficios para unos y para otros? Pero sobre cosas concretas que le hagan sentido al ciudadano. Y no cosas, cosas abstractas. Que la derecha también nos pone maní en la abstracta. Así es. Y bastante. Bueno, la, pega, la pega es enorme. Y la inmediata es tener un triunfo municipal y regional. Y para eso. Mira, yo, primer vicepresidente del PPD, literalmente me a n g u s t i a n las bilaterales. Porque llegamos como 500 bilaterales. ¿Estamos? Y ya, y ya no nos saca ni n la foto.、Bro. Pero ni la foto aparece. ¿No serán bilaterales ¿Ya? equivocadas? Obvio, porque a esa altura del partido yo felicito al Partido Comunista, al TRO y los regionalistas verdes. Los felicito, de verdad, yo quería estar en ese grupo. No tengo mayoría en el PD para eso. Hágale empeño,、eh, Poncho. ¿Cómo? Haga, hágale empeño para s a e r、no, mayoría. Mira, h a s t a a l c a n z a r c o Pero tengo, bueno, para eso es un tema, entiendo nuestro, gente que, que está como perdida.、Eh, Y por último, mira, en la lista electoral, a concejales, bueno que vayamos en grupos separados, porque eso n o、no、daña y además permite ver la correlación de fuerza. s Pero el grupo de la oposición más asentado, pensando en la municipal, son ustedes, con el PRO y los regionalistas. Nosotros estamos en Chetongoy y los vilos, es evidente que tenemos que ir con los socialistas, nuestros primos hermanos, pero los radicales están en un tango, e l Chetongoy y los vilos, el Frente Amplio tiene su coro lío. Lo que es claro es que si no va un hombre o mujer en general en Chile, con toda la oposición de respaldo, bueno, les digo que el próximo presidente de Chile es mi colega de radio, Joaquín l a e í n Así parece, ¿no? Por ahí están trabajando. Sí, no, obvio, obvio. Entonces, la unidad es fundamental en lo electoral, pero para poder llevar a la gente a votar. Tenemos que tener un agente convocante sin veto de centro. Y a su vez nosotros no nos m e t a m o s a e l l o Pero si s i e s t e、eh, eh, Mira, comería un ciútico economista. g e n t e d i s p a r o todo permanece constante.、Eh, la derecha gana. Y si gana la municipal, y gana sobre todo los gobiernos regionales, bueno, ¿cuáles son los más de la moneda? Y Los que van a destapar champaña. Son los 23.000 que les dije, e Exactamente. Que s u m e n en total 210.000 millones de dólares de patrimonio. A propósito de las elecciones regionales, Francisco, ¿cuál es la postura del PPD respecto a, la, a, a realizar las elecciones regionales? Porque hoy día se ve como un cuestionamiento o como que nadie se está a c o r d a n d o No, en el caso de los parlamentarios, no, y de la mesa, las elecciones hay que hacerlas. No, no, eso, no... no. ahí si nadie se mierda en el PPD. Puede haber algún compadre, pero clandestino, no. Que no lo dice con todas sus letras. Pero el PPD, incluso ahí, ahí está la bancada regionalista, el diputado Rodrigo González. No, no, todos están porque se haga. Lo que sucede es que tiene mucha v e n d o l e r a Lo que s u e d e es que tenemos un año para perfeccionar la actual ley. Porque se puede provocar, compañero, una frustración enorme entre el electo. Y los ciudadanos que lo que van a ser decenas de miles, porque no dura el e es sistema electoral p r o m o c i o n a l Si no hay más financiamiento y no hay más atribuciones, en mi opinión, que conozco el tema, fui su d e l e t r e s años, va a haber una frustración. O sea, vamos a tener gobernadores regionales electos por decenas o centenares de miles de votos de perder la región. Ahí les voy a poner otro ejemplo para que me entiendan. Sin competencias. El presupuesto de la región metropolitana es de 200 mil millones de pesos. El presupuesto de la comuna de Las Condes es de 350 mil millones de pesos. ¿Cuántas cuánta o sea, comunas? ¿56? 52 comunas 52, en 52. Entonces, saca la cuenta que en un estudio que leí el otro día del Mercurio, de las 345 comunas de Chile, 251 sobreviven gracias Al Fondo Común Municipal, que es más de la mitad de su presupuesto. Claro. Hay comunas,、eh, tenía la lista, donde el Fondo Común Municipal es el 50, el 60, el 70, el 80 y hasta el 90% del presupuesto. Así es. O sea,、sí. Otro t e m a para municipal.、Sí. ¿Cuál debería ser la bandera l u c h a más clara nuestra? Aumentar el fondo. Es como aumentar el sueldo de los municipios. Dependen de ese fondo. Entonces, el fondo ha crecido una raridad, está en un billón 300 mil millones de pesos. Pero todavía queda espacio para acrecentarlo, por la vía de un aporte fiscal directo y por la vía de una tercera redistribución. Es imposible que las Condes y la DIN tengan 350 mil millones de pesos de i n g r e s o le e n t r e g a n al fondo 212 mil gracias a las leyes de renta. Les quedan como 90 mil millones. Fíjate que lo b a r n e c h e a no está en el nivel de, de, de aporte de i t a c u r a y Las Condes. Y en lo b a r n e c h e a te garantizo que d i v e n a lo menos la mitad de los 23 mil que hablábamos al principio de esta conversación. Claro. Bueno, y, no mar, ¿no? Y, no vi, y no vive n mar, ¿no? Y no vive n m a l con esa municipalidad. No, en nada. <risa> bueno, <risa>、eh, estimado amigo y. Panelista bastante lejano a veces, pero tratemos de acercarnos, de acercarnos más en el tiempo. Bueno, yo puedo, de, de, de nuestro amigo común Sergio que me llama,、sí. yo puedo un domingo al mes. Eso hemos intentado. Que、no、tengo Eso hemos intentado, Ay, pero, que llame,、no. pero parece ser que Televisión Nacional no quiere soltar. Dice, cuando siente que va a venir para la radio, dice: Ah, no, no, para, n l o con n o s o Es lo que sucedió hace dos domingos atrás que le tocaba a la Claudia Pascual. Se enfermó la Claudia. No, no era verdad, c h a、no、r era para verdad. A Llamé a la Claudia y dije, Claudia está s enferma. No, me dijo. ¿Qué te dijo? No, no estoy enferma. Me llamaron para decirme que no, que, que no iba yo, que iba no sé qué. i é i a h entonces estamos frente a una operación pública. <risa> Obviamente, a v e si te digo. a u q u e bueno que me digas eso,、hombre. voy a, a ver. No, no, no, sí, sí. Es, yo, así ha sido. Por eso te lo, te lo comento. Perfecto, qué bueno que me lo dijiste. Porque、bueno, a m í me enviaron la pomada de que estaba enferma. No, no, no, no estaba enferma.、Ah, bueno. Además, e s e día quiero decirte que le invitaban a José Antonio Hogar. Por eso mismo. Te querían ah, llevar. r t e queda claro! Bueno, Muchacho, Francisco. Que estén muy bien. Muchas、ah, gracias. ¿no? t a la p r ó i m a Muchas gracias. Hasta la próxima. Que esté muy bien. c h a s c h a o Bueno,、eh, Francisco Vidal,、eh, exministro de Estado. Profesor de historia, primer vicepresidente del PPD, como siempre, nos sé, ayuda a entender más lo que pasa en la política en general, a pesar de que estamos día a día en la misma situación, ¿no? No, yo creo que la característica principal de Pancho es que hace afirmaciones、eh, normalmente muy bien fundadas、claro. en, en información estadística, información política, y creo que son aportes que hay que. Celebrar, sin ninguna duda. Este estudio que, digamos, provocó gran yo, parte yo, yo de la c r a c i s Yo lamento ayer no haber tomado un mercurio. <risa> no, yo lo tomé antes de ayer. O sea, el estudio, yo, el, estudio <risa> yo es lo, el estudio yo lo conocía. Creo que es un estudio sorprendente, porque de las cifras que, que da Francisco Vidal, son, son absolutamente、personas. 100. 72 personas manejan el 20% de la riqueza del país. Esa es la cifra golpeadora que a mí me preocupa. Y una de esas a, 72 personas será nuestro presidente. También. Sí, sin duda, porque es uno de los、eh, cinco personas que tienen más de mil sí, millones bueno, de dólares. Entonces,、eh, entramos ahí al poder real, y yo creo que es importante para, para los habitantes o sea, los dueños de, de, de este、Chile. país. Ese es el poder real, yo、Ajá. creo que Francisco Vidal lo dice con mucha crudeza y lo dice bien. Ahí está el poder real. que... Una cosa es disponer de los recursos y otra cosa es ejercer el poder con esos recursos. Y yo creo que lo que se consolida en Chile, precisamente a través de la despolitización, es eso. Entonces, la gran tarea de los partidos populares, de los partidos de izquierda, como lo coloca Francisco Vidal, y yo concuerdo con eso, es realmente、eh, hacer un planteamiento político que sea atractivo, que sea significativo para. Los inmensos sectores mayoritarios del país y hacerlo、eh, de manera comprensible. Porque lo que tenemos es una dispersión de posiciones、eh, en el seno del pueblo. Y voy a usar esa expresión, el pueblo, que es una expresión que ha desaparecido del de uso corriente en la política. Y el pueblo es mayoría. Y el pueblo es lo que debiera identificarse con las posturas de izquierda o de centro-izquierda, al menos, en un país como el nuestro. Sin embargo, eso no es así, y el pueblo opta por despolitizarse a raíz de esta campaña、eh, informativa con que se lo bombardea día a día. O sea, ayer me, me decía una profesora con la que conversaba en el Pleno del Partido Comunista de Chile, del Comité Central, me decía: Voy a una asamblea con apoderados, explico la significación que tiene el paro de los profesores para el bienestar de la educación de los niños. Y varios apoderados me dicen, pero están perdiendo clases, se les está haciendo daño. Entonces ella me dice, ¿cómo les explico que esas clases que están perdiendo se pueden recuperar en la medida en que se disponga de un sistema educacional mejorado, que va a ser mejor para los niños? Y se enfrenta, me dice ella, con una muralla, que es la muralla, le decía yo, del sentido común, que es el peor de los sentidos, ¿no? Porque el sentido común le dice a un padre o una madre: Este niño está perdiendo clase, yo no quiero que pierda ni una hora de clase. No importa qué clase tenga, no importa qué le están enseñando, no importa con qué calidad lo están haciendo, no importa qué distancia esté de un colegio de élite. El padre o la madre no quieren que pierda esa hora de clase y no están dispuestos a sacrificar esa hora de clase en que el sistema educacional sea mejor. Porque eso ya está detrás del sentido común. t fija? Entonces, fijas? e la despolitización lleva a la incapacidad de entender la razón de los movimientos sociales. Es lo que pasa en el Instituto Nacional, ¿Eh? además, también. Y eso es tiene... lo que está o c u r r i e n d o n en la educación,、claro. nos está ocurriendo en la salud, nos está ocurriendo en casi todas las esferas sociales. Para... Y, y creo que ese es el gran problema que está en discusión hoy día, n o para podernos explicar esta contradicción entre un gobierno que hace reformas hacia atrás y un. Pueblo que no es capaz de percibir y actuar políticamente en un sentido contrario. Para mí, uno de,、eh, de los elementos que es muy significativo de lo perverso que es este sistema con esta construcción comunicacional que se hace desde todos los medios y con este sentido común que、eh, se exponía anteriormente、eh, se funda en la deslegitimidad. Que hay hacia la organización de cualquier tipo que sea este. O sea, hoy día las únicas organizaciones que valen, entre comillas, o que se hacen intentar valer、eh, en la sociedad son las organizaciones de empresarios,、eh, gremios, digamos, de ese tipo, el moneda asset, que son así ya los empresarios de, de, la, de la especulación prácticamente que se organizan. Y eso es como. Se presenta con una connotación que es 100% positiva. O sea, ahí está la eficiencia, ahí está la buena decisión, ahí está lo técnico y el resto,、eh, la organización popular del de los trabajadores y trabajadoras,、eh, de los estudiantes,、eh, de, de, de, de los profesores o de cualquier otro tipo de、eh, organización que expresa demandas populares,、eh, se le pone una connotación que es negativa, pero más grave que eso. Se le quita un peso、eh, a la posibilidad de transformación que tiene. Y eso, por ejemplo, en todos los casos que hablábamos de movilización esta semana, en los profes, en las educadoras parvulares,、eh, en los trabajadores de, de, de, de Chuquicamata,、eh, se busca justamente impedir que esa organización,、eh, en lo, que en lo medular es fuerza, es fuerza del pueblo. Tenga la posibilidad de transformar cosas. Entonces, cuando constantemente nos dicen que organizarnos, que es dejar de estar con la familia, dejar de tener tiempo, en muchos de los casos, digamos, de, de la vida real en un montón de cuestiones, que todo ese esfuerzo, aún así, no va a servir para cambiar en lo medular ni un ápice de la vida y de las condiciones de vida que tiene la gente en términos de sus derechos sociales, lo que nos están diciendo es que no tenemos la posibilidad de transformar las cosas. Y cuando nos dicen que no tenemos la posibilidad de transformar las cosas, es que también se genera agua para el molino de、eh, muchos、eh, proyectos, digamos, de carácter、eh, neoliberal y que mantienen el status quo. Es que Entonces, siquiera, para siquiera... mi juicio, eso es una de las cuestiones más perversas que tiene el sistema, que nos convencen de que a pesar de que seamos más, de que a pesar de que tengamos la razón, probablemente en muchas de esas cosas, organizados, no pudiésemos hacer algo. Que claramente ese convencimiento es más bien una cuestión ideológica, porque en realidad, si nos organizáramos como digo, en términos de toda la gente que somos, probablemente sí podríamos hacer transformaciones. l a r o r e o que la desorganización que era... es, lo que, es lo que ellos promueven, el, el individualismo. Perverso. La, la famosa discusión del 4% de ahora, fíjense cómo, cómo la están poniendo. La,、eh, ap aparece hoy día、eh, la, la, la, la idea de que hay que. Vamos a poner un ente estatal que diga a quién le va a entregar la plata para que la administre. Es una vergüenza. Y sin embargo, la gente dice: claro, si es mi plata. Porque eso se lo dicen todos los días y cada rato. Y tienen bueno, resulta que no está de l e v i s i ó n tienen de todo para eso. O sea, claro, es tu plata, pero no la puedes usar. Claro. Pero, pero bueno, no, eso no, es un detalle. Claro, pero la gente ni siquiera entiende eso. Bueno, yo creo que, digamos, lo que estamos analizando en este programa, a raíz de la intervención de Francisco Vidal, hay que reconocérselo, es que realmente es indispensable que、eh, gastemos más tiempo. Gastemos más tiempo socialmente hablando, no, no las tres o cuatro personas que están aquí en este momento <risa> conversando en, en un locutorio. Socialmente, quiero decir, es importante que gastemos nuestro tiempo en pensar en cosas significativas para la vida social. Porque fíjate, si tú、no、te das cuenta, las trampas que hace el sistema son brutales. Por ejemplo, toda la discusión sobre el ocio. Yo encuentro que todos tenemos derecho a descansar. Si estamos cansados y nos dan el derecho a descansar, fantástico. Pero eso no significa que nuestra aspiración suprema sea el ocio y el disfrute del ocio, que es una palabra que lamentablemente cada vez se usa más. Aproveche su ocio, te dicen. Y entonces, como consecuencia, viaje. Tengo un hobby. No tengo plata. No importa, use la tarjeta de crédito. Endéúdese para viajar y de esta manera aprovechar el ocio. Y son buenos intereses con plata que además son suyas. Entonces, es una manera, <risas> claro, es una manera de invitarte a hacer actividades que refuerzan el carácter del sistema. Porque después de hacer el viaje, tú tienes que pagar las cuotas de la tarjeta. Y entonces, el mismo sujeto que feliz se sube al avión y disfruta, y bien que disfrute de ese viaje, al mes siguiente está empezando a pagar una cuota que no puede pagar. Y empieza a engrosar el ejército de morosos. Entonces. ¿Cómo equilibramos las cosas? Porque cuando uno dice、eh, jornada de trabajo 40 horas para tener un derecho a un descanso reparador por una jornada de trabajo dura, perfecto. Pero si me dicen jornada de trabajo 40 horas para que usted tenga más ocio y pueda gastar más en las cosas que le convienen al sistema. Que nosotros le vamos a decir que gaste. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ya uno empieza a pensar cómo se implementa cada cosa. Posibilidad por parte del sistema para aprovechar de estrujarte un poco más todavía. Entonces, ¿pensamos en esto cotidianamente? ¿Lo tenemos presente? La respuesta es que en general no lo tenemos presente y caemos en la trampita. Caemos en la trampita. ¿no? Yo veía, bueno, varios centenares o tal vez miles de chilenos en Brasil presenciando.、Eh, La Copa América. Fantástico que el que le guste el fútbol vaya a Brasil a la Copa América. Pero no podía dejar de pensar en la contraparte. ¿Cuánto cuesta viajar a Brasil? Estamos realmente en condiciones. Algunos Pagaron 500 dólares para ir desde Río a. Bueno, tuvieron que hacerlo d otra e r a e l partido porque, porque, de porque de Río a Bahía es una distancia larga y las comunicaciones no son muy buenas.、No, bueno, sí,、eh, recuerden、increíble. ustedes que para el Mundial de Fútbol. Los chilenos eran la proporción más alta de extranjeros que iban a viajar a ese mundial. ¿Y de dónde sale el dinero? Porque yo, digamos, recorro Santiago y no veo gente que ande despilfarrando con dinero al contado, tarjetas de crédito. Entonces, somos objeto de una especulación siniestra por parte de estas 72 personas o las.、Eh, 2 3 que decía. O las 23.000,、sí, o a s 2 3 0 Que es más o menos lo mismo, son dos maneras、claro. de, de verlo, que aprovechan cada posibilidad del sistema para estrujarnos. Y nosotros no somos capaces de oponer a aquello una visión social diferente. Pues yo quiero decirle a nuestro auditorio que queríamos tratar el tema de la, el resultado del resultado de la votación en el Chuquicamata. Teníamos. Un precontacto con Liliana Ugarte, presidenta del sindicato 2, que nos acaba de decir que、eh, está ocupada que no puede atendernos. Y pues, lamentamos porque íbamos a tratar el tema, porque los trabajadores rechazaron esta oferta, esta oferta de la empresa, que al parecer era una oferta, la misma oferta, con, con un, algunos recambios p o c o que en realidad、eh, los trabajadores no aceptaron, porque no es el tema de los 14 millones que dicen、eh, que de bono que se les daría, sino primero que no son los 14 millones, nos explicaba. La presidenta del Sindicato 1 la semana pasada,、eh, sino que son realmente 11 millones los que, con, con otras acepciones y un préstamo de 3 millones, y por lo tanto tampoco es、eh, para que, pa que la gente Pero, entienda. Pero bueno, como、no、digo, seguir en el tema. Más allá de los recursos económicos,、eh, hablábamos también la semana pasada que、eh, gran parte del petitorio tiene que ver con cuestiones que son más bien、eh, reivindicaciones económicas. Y, claro, y derechos no, que los trabajadores el, el tema de la están salud, exigiendo. El tema del retiro, el tema de varias cosas bueno, que son. El... Yo quería hacer dos comentarios. Uno es que,、eh, en relación a eso, parte también de la estrategia, por decir así, que el gobierno intenta tomar contra tanto los profesores como、eh, los trabajadores, como también、eh, otros gremios que han tenido、eh, exigencias, es justamente、eh, poner en términos económicos el debate. Y eso,、eh, creo yo,、eh, también. Eh, Achica、eh, la cancha en la que se termina dando el, el debate propiamente tal, porque al final lo que ellos intentan transmitir a otros actores es que, bueno, aquí la cuestión se trata solamente de Lucas, así como si fuera una cuestión、eh, exclusivamente económica, siendo que en la gran mayoría, por no decir todos los casos,、eh, no es así. Pero yo en realidad quería hacer un último、Ucha. comentario antes de、eh, cerrar. Y tiene que ver con justamente esto que hablábamos de eh, quienes eh, mantienen el poder económico en nuestro país, estas familias, estas 140 personas. La verdad de las cosas es que leía en esto del Moneda Asset, que es esta junta de personas que trabajan en el capital financiero, están indignados y no tienen ni un empacho en transmitir, en, en, en contarlo, en decirlo, en transmitirlo la, en los diarios. Con que las AFP supuestamente, porque ahí uno puede tener una serie de cuestionamientos, no van a poder entrar a la administración del 4% adicional que se haría la reforma de pensiones. Y no tienen ni un empacho en decirlo, o sea. Pues que es mucho dinero. Es mucho dinero. m u c h e r o s pero más allá de la ¿cómo cantidad. No ¿Cómo no lo van a disfrutar ellos? Pensemos en la, inmensa, razón. En la inmensa fortuna sí, que,、no、que es se es. acumula mes a mes con el 10%. Sí, de, no, ya h o r a El 4% de la cantidad. Estamos es hablando del 40% de esa inmensa fortuna. O sea, estamos、claro. hablando de mucha no, plata. No, no, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Pero, pero ¿a dónde vamos con esto? Yo, perdónenme que insista en, en, el, en el punto. Vamos con esto a que Chile es uno de los países más desiguales en distribución、claro. del ingreso. Del mundo, no sólo de la OCDE, ¿no? del mundo. Es decir, los ricos aquí proporcionalmente son inmensamente ricos. Ahora, no tengo nada en contra de que una persona tenga plata y lo pase bien, pero lo que no me parece es que se siga insistiendo en un esquema, en un modelo, en el cual los ricos no pagan impuestos. Proporcionales a su inmensa、ese、riqueza problema, y poder. Es Porque、problema. aquí hablamos todos los días de lo bien que lo hacen los noruegos, los、acuerdo? islandeses, los holandeses,、acuerdo? y ellos pagan hasta un 50% de impuestos marginales. Y este acuerdo al que, al que está a punto de llegar la democracia cristiana con el gobierno, ¿qué es lo que va a significar? Mil millones anuales más para los más ricos. Exactamente.、Si、ese es el punto. o p a r a dónde vamos? No sé. ¿Vamos a hacer un pequeño b a r t o Sí, eso sí lo sé. Sí, nos atravesamos igual.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 Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción.、Eh, quedamos con、eh, el ciudadano Vidal, Francisco Vidal, bastante como impresionado por, la, por las cifras que nos, que nos entregó.、Eh, habíamos leído bastante y estábamos comentando con el diputado Guillermo t e l l e r que se acaba de incorporar aquí. e s t á dando un tecito en una taza nueva que l e encuentra impresionantemente bonita. poco c h i c yo Ah, un poco chica. Se encontró ya, tenía que e n c o n t r a r l e algo. ¿Otra v e se le m t un regalo? <risa> está sediento, <risa> está sediento. Ah, ¿eh? bueno, no me gustó el cachete aquí. El, el, el el cachete, ¿eh? <risa> está bonita la taza. l e encontró un poquito chica, pero bueno, ya vamos a repetir la taza. Dos tazas.、Eh, las cifras que entregaba Francisco Vidal a uno lo dejan c o m o Como impresionado y choqueado en alguna medida, porque es cierto, uno tiene la idea de que hay un grupo de ricos que, que tiene grandes riquezas, que vive de manera absolutamente fuera de lo que, de, de lo que vive el común de los lo, lo chilenos, pero cuando llegamos a la cifra de 140, y cuando abriéndola a, a, a, a gente con propiedad de más de un millón de, de dólares, llega a 23 mil, uno dice. Chute, ¿y, ¿Y qué pasa con los 16 millones y tanto, 17 millones de chilenos en general? ¿Qué pasa con e l Yo le puedo responder a eso. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Vamos, vamos. <risa> porque yo leí ese estudio en el diario El Financiero, el día martes de la semana pasada apareció. Era uno de los primeros titulares. Que, que, pero el titular se quejaba porque ha decrecido la riqueza en Chile en un 6%. ¿Podrían tener más estos esto 1 4 0 Sí, claro. Entonces, ha decrecido. O sea, tienen un poco menos plata. Ha decrecido la riqueza del total de Chile, 6%. Ahora, ¿de qué riqueza estamos hablando? Son las plata que usted tiene disponible para invertir. Claro. Los que tienen plata para invertir son esas 140 personas que hacen un total como de 300 millones de dólares o algo así. No, eh. 190, 100, 100, 190 mil, 100, 190 millones, de mil millones de dólares, 190, 190, millones de dólares, de dólares ¿verdad? ¿verdad? pueden invertir. Que equivale a lo que pueden invertir, no que puedan invertir, a lo que tienen en patrimonio otras 13 millones de personas. Que podrían invertirlo, podrían, pero tendrían que vender las casas, los autos,、claro. no sé, p u e s la casa que tienen en la playa, que seguramente mucha gente tiene.、Eh, pero, ¿sabe usted dónde está la otra mitad de la plata para invertir en Chile? Yo sé. La otra plata para invertir en Chile está en los fondos de las AFP y que son los fondos que ponen las personas con menos ingresos en Chile, por lo general. En el 10%, porque están disputándose l otro s o 4%. No, no, no, al 10%, pero no le pongamos flecos a la cuestión. No interrumpa el, el curso de la explicación. Eso es disruptivo y además distractivo.、Eh, entonces, claro, entonces dicen, no, pero es que la mayor. c a n t i d a d de plata para invertir es el, el, es el, son dueños los trabajadores chilenos, como 4 millones de trabajadores, ellos son los dueños los que tienen más plata para invertir. ¿Pero qué le invierte? ¿Qué le invierte? ¿O quién pide el, qué pide? Los, los mismos 140, <risa> evidentemente, e que pagan muy poco interés y ese interés además no se refleja en el aumento de las pensiones. Entonces, cuando la gente dice mi, mi capitalización individual, que yo la cuido, así como. Bueno, pero y, haga algo usted con esa plata, pero no hacen nada. No ¿Quién pueden. ¿Quién hace? ¿Quién los invierte y quienes ganan y tienen esta inmensa cantidad de plata, además para invertir, son estos 140 y unos un poquitos más? Para que le saquen cuentas. ¿eh? Duro. No, yo creo que esto es súper importante decirlo, la diferencia entre lo que recibe usted. Como imponente del, del sistema de pensiones. Y lo que recibe el que usted le prestó la plata para que haga una inversión es frutal. Usted le paga más o menos lo que le paga un banco por un depósito a plazo, un poco más en realidad que ser justo, le pagan un poco más que eso. Pero el capitalista que invierte en una inversión financiera o productiva con esa plata, En lugar de ganar un poco más que lo que le pague el banco, gana un 10%, un 15%, un 20% o un 50% si es un minero. Y la saca al ¿no? exterior también,、y、porque está n la f u e r a Ahí está el y, y, milagro. o e n a a d q u i s i ó n inmobiliaria cuánto le saca? ¿Ah? Entre un 20 y un 30%.、Claro. Experto en rentabilidad. ¿eh? Entonces, pero démonos cuenta, o sea, la rentabilidad del que hace el negocio finalmente es. Cinco o seis veces mayor que el que le presta la plata para hacer el negocio que usted. Esa es la cosa. y Por eso que la AFP en Chile es algo que defienden a muerte todos los grandes fortunas del país. Sí, y eso sin duda cruza、eh, el debate de pensiones. Antes de seguir con esta、eh, conversación, quería solamente contarle a los auditores y auditoras del programa de que volvimos a la transmisión. web, Porque nos habían echado de menos los programas anteriores, de que no l o habíamos tenido, y、eh, ahora miren cómo llegan ahí las reacciones los corazones. Y、eh, dice una auditora aquí en, en la transmisión. Que si la taza es chica, se puede tomar tres tazas de café si、sí, así lo desea n en relación al c o m e n t a i o De café, desea, no, porque me subiría mucho la presión. No, lo, <risa> que, <risa> pero, pero, pero bueno, con el deber, consejo. el、bueno, bueno, consejo. A, <risa> ¿Y se ve la taza o no se ve la taza? Ahí las pueden mostrar,、eh, las tazas o sea. que nos regalan. Diputado,、eh, yo sé que usted viene con las pilas cargadas porque estuvo en un. Pleno de su、um, comité central de su partido. ¿Y cuál, ¿Cuál es la.? Vengo totalmente autorizado para decir cualquier cosa.、Oh, bien, no, totalmente. Bien, ¿sí? ¿Ah? Entonces lo vamos, a confrontar con la lo vamos a confrontar con la tesis de Francisco Vidal.、Pues、veamos, a continuación, no, ¿cuál es la tesis, Francisco i d a Vamos a tiro. Vamos, vamos, pero primero, que, primero yo preferiría que nos contara un poco de los resultados de este, de este importante pleno del Partido Comunista. Mira, yo, yo creo que fue u n muy, muy buena discusión de. De la dirección máxima de nuestro partido, porque tomó en cuenta la nueva correlación de fuerzas que existe en el país.、Eh, y que, claro,、eh, aparece el gobierno con una correlación de fuerzas que los desfavorece n ante la opinión pública. Aparece muy menoscabado、eh, todo esto producto de sus políticas. Erráticas algunas, el no cumplimiento de las principales、eh, promesas de subir los sueldos, subir las pensiones,、eh, aumentar la cantidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y porque además ha cometido una serie de errores que yo creo que se han analizado aquí, sería largo enumerar, y que además hoy día está enfrentando conflictos muy serios de las organizaciones sociales, que empiezan A reaccionar ante un gobierno que ya no va a cumplir y que incluso una de las principales ministras, que, dice que está muy bien posicionada en las encuestas,、eh, se niega a discutir con los profesores, se niega a ir, a, a ir al parlamento, a dar cuenta de las cosas que se le piden. Es la, como la, se dice? La reina de Saba, u a cosa a s e q u i e r e Pero también el pleno. Acotó claramente que,、eh, que la oposición、eh, también está pasando por una crisis, es decir, que no es capaz de tomar este momento de manera positiva, de establecer nexos, de discutir programas, plataformas,、eh, con mucha cercanía con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con el pueblo de Chile. No está esa capacidad. Eh, no porque nos falte voluntad alguno, el Partido Comunista está con plena voluntad en esto y está trabajando en eso desde hace tiempo. Es decir, nosotros insistimos en la unidad más amplia, en buscar objetivos comunes、eh, y vamos a seguir en eso. Incluso hemos dado vida a este acuerdo de tres partidos que se llama Unidad para el Cambio, que, a lo cual el Pleno le ha dado mucha importancia y el Partido Comunista va a fortalecer este conglomerado. Con todo su empeño, con toda su fuerza, porque es un germen de unidad. Porque no es un, no es un conglomerado cerrado, no, no es eso.、Eh, es abierto a producir acuerdos. Y estamos trabajando en eso y estamos conversando con otras fuerzas y queremos seguir conversando. Pero lo, se cierran las puertas, por otro lado, hay poca voluntad.、Eh, entonces, cuando se dice, pucha,、pues, está re mala la. No, no hay unidad de la oposición, bueno, pero ¿de quién es la responsabilidad? Y Uno ve, observa, y lo que constatábamos en el Pleno, que por abajo、eh, la gente, la centroizquierda, como se llama, todos quieren la unidad, ¿no? y están esperando una voz ¿no? de, las, de las directivas nacionales, de los partidos, de los liderazgos nacionales que digan, bueno, ya de aquí en adelante empezamos a trabajar de manera unitaria, porque. Eh, esto cercena la capacidad que tenemos nosotros en el mundo social, incluso i n c la falta de unidad hace que el movimiento social que empiece a emergir esté achatado, que no vea una salida, una puerta de escape hacia dónde avanzar. No se ve. ¿Mm? Eh, entonces, eso fue muy, creo que fue muy discutido. Y también, desde luego, ya de pasada, por ejemplo, en todo el tema que es de la. De las demandas sociales,、eh, va, va a haber un próximo pleno, en pocos días más, donde se va a discutir todo el tema, del, de, sobre todo para enfrentar toda esta ofensiva contra los trabajadores, un pleno、eh, respecto de nuestra incidencia en el mundo laboral, de cómo puede hacer nuestra contribución para defender los derechos de los trabajadores y cómo, cómo aportamos a su organización. ¿Mm? Eh, y también se va a hacer un examen de cómo está el partido para enfrentar lo que viene, entre otras cosas, las demandas sociales, que es una cosa de primera importancia. Y, y, y, en, y, en, lo, y en lo más grueso,、eh, yo diría que hemos acordado hacer un seminario internacional respecto de nuevas formas de desarrollo,、eh, pensando en que Chile, este modelo neoliberal, así como está la situación, Eh, no da para más. ¿eh? Es un sistema que ya está acotado. Nosotros tuvimos la experiencia de gobierno,、eh, por más que hicimos algunas reformas, estas reformas estaban acotadas. ¿eh? Más aún cuando existe una oposición tan tenaz de la derecha y algunos otros sectores por, por evitar que estas reformas fructifiquen,、eh, teniendo en contra el, la situación económica todavía más compleja. Entonces, tiene que haber. Uh, existir un nuevo proyecto de desarrollo y esa, ese seminario se va a hacer con una presencia preeminente de dirigentes sociales ¿no? de distintos sectores. También van a haber especialistas profesionales,、eh, pero queremos que sea una discusión muy profunda. Y vamos a invitar de, de, de muchos lugares,、eh, no, no, de, no de algunos países, no de varios países ¿no? que tienen que han ido cambiando de a poco, algunos su sistema neoliberal. Otros que manteniendo el sistema capitalista le dan mucho más relevancia a la presencia del Estado y que son países que se han logrado desarrollar mejor que Chile. Don Patricio, ¿algo que preguntar? ¿Usted tenía una inquietud respecto a esa.?、Propuesta? No, yo creo que la, la explicación que entrega el diputado respecto de la significación de, este, de esta reunión del Comité Central del Partido Comunista es, es bien importante porque muestra. Un poco la dirección principal en la cual el Partido Comunista se está moviendo, ¿no? que es、eh, comprender bien lo que está ocurriendo en el país y buscar las fórmulas de allanar、eh, los obstáculos por la vía de generar la unidad posible en este momento y desarrollarla. Creo que es una orientación más que clara para la inmensa mayoría de los chilenos. Ahora, tal vez es interesante contrastar esta visión o. Con lo que nos planteaba Vidal en la primera parte. Vidal dice,、eh, muy sintéticamente, en Chile existe una izquierda, existe un centro, existe una derecha. Eso es lo que existe. Ahora, cuando actúan las fuerzas políticas, pueden juntarse. Y entonces hablamos de que existe una centro-izquierda y puede haber incluso un gobierno de centro-izquierda. e está claro que el gobierno de centro-izquierda es un gobierno que pueden integrar fuerzas de izquierda y fuerzas de centro. Entonces.、Eh, De partidos que son de centro y de izquierda al mismo tiempo. Entonces, hay claro、eh, los partidos que tienen en su seno,、eh, eso, eso también lo decía Vidal, hablaba de algunos neoliberales en su partido.、Eh, entonces él decía: ¿por qué no nos preocupamos de organizar la izquierda? Dejemos que se organice el centro y que en los asuntos fundamentales que requieran la mayoría buscaremos la unidad del centro con la izquierda. Ese es el planteamiento sintético de Vidal, ¿no? Y a propósito de eso, claro, felicitaba a los comunistas por la iniciativa de construir、eh, lo que es la Unidad para el Cambio, precisamente, que es, que es lo único. Que decía, es lo único que realmente、claro. hoy día tiene un perfil claro y están actuando políticamente en todo el país con esto. Entonces, ¿qué le parece esa visión de, de v i d al diputado? ¿En qué medida se puede conciliar con lo que discutió el Pleno del Partido Comunista? Nosotros estamos por la unidad más amplia, pero indudablemente que. Que se puede ir construyendo, hay que irla construyendo, y desde luego nosotros construimos desde la izquierda hacia el centro. Uno de nuestros partidos es un partido, yo diría de centro-izquierda, pero que, más bien, que se siente más bien un partido regionalista, progresista, que es la Federación Regionalista Verde Social, y también medioambientalista. Y el otro partido es de izquierda progresista, se llaman ellos.、Eh, y nosotros somos de izquierda a No sé qué otro apellido ponernos, ¿ah? pero también somos progresistas, también somos ecologistas, somos feministas. Pero no hay para qué ponerse todos los apellidos para ser. El problema está en que en, en la constitución misma del partido estén todos estos elementos, estos objetivos y esta especie de doctrina partidaria. Y en el quehacer cotidiano,、digamos. Y en el quehacer cotidiano. Y creo que nosotros los comunistas practicamos bastante esto, porque además el Pleno, fíjese,、eh, aprobó un protocolo. Un protocolo que fue largamente estudiado、eh, para tratar todos los temas que tienen que ver con acoso sexual y violencia de género. ¿El protocolo apareció? Sí, señora, así que tenga cuidado si es que usted. Todas las tropelías se... serán juzgadas. <risas> apareció el protocolo.、Ya. Bueno, pero、eh, nosotros hemos hecho ese esfuerzo y estamos dispuestos a hacerlo. Y hay algunos esfuerzos que están en curso. A ver. Por ejemplo, el viernes pasado sí se v a a haber una reunión de izquierda que la había propiciado、sí. el Partido Comunes, que fue muy anunciado por la prensa. Incluso yo estaba anunciado, pero yo por alguna razón no ¿Usted podía. Usted y l i z a l d e están anunciados. <coughs> Aparecía como uno de los、eh, protagonistas de esa reunión. No, yo no podía ir. No, pero yo lo había avisado hacía mucho tiempo. No sé si escapó la noticia en la segunda. Bueno, siempre los periodistas, tienen, los medios de comunicación tienen esa, esa licencia. Eh. Pero parece que cuando iban en camino a reunirse, alguien llamó y dijo: se suspende. Era una especie de seminario de los partidos de izquierda. Sí, eso tenía esa característica. Se suspende, y, y, y según lo que dicen, porque, por, por la situación del Partido Socialista. Que yo creo que, con todo respeto, hay que tratarlo, pero es un problema que está afectando a toda la izquierda. El Partido Socialista de los partidos de izquierda, o que se llaman de izquierda, es el más grande. Entonces, si está en una crisis como está, también es un impedimento en este momento. Que yo espero que eso no se alargue por mucho tiempo que puedan resolver sus problemas. Una crisis asusada, asusada además por los medios de comunicación. Sí, claro, o sea, palabras sacan palabras. Entonces, no que es complejo. Yo creo que hay problemas de los partidos a veces que pasan por. se producen estos sacudones.、Eh, entonces, es dificultoso. Ahora, el Senado, los senadores. Todos los senadores de oposición, es lo que se ha dicho hasta ahora, a mí me invitó a hablar el senador Quintana, que es del partido de Vidal. Presidente,、eh, del presidente del Senado. Porque a él le preocupaba mucho que los comunistas no, no estuviéramos en esta reunión del Senado, porque no tenemos senador. Pero él quería manifestarme que podíamos buscar la manera, pero que no estaban las condiciones para invitar. A los presidentes de los partidos, porque la democracia cristiana decía que no había condiciones para eso.、Eh, él le propuso al presidente de la Cámara de Diputados <coughs> que se hiciera de conjunto, senadores y diputados de oposición. Y de nuevo,、eh, la democracia cristiana dijo no, porque no están las condiciones. ¿Ah? Eh, entonces, claro, se, aquí ya vemos que la democracia cristiana no quiere. Entonces, bueno, los que quieren, reunamos. Entonces, los senadores, pero en el Senado hay senadores de Mata Cristiano que sí van a estar en esta reunión de senadores de oposición. Para que veamos cómo están de revuelta las cosas. Y allí、eh, también estaría el senador, el senador del Frente Amplio. Yo tengo la duda si realmente va a estar. Entonces, lo que acordamos es que no, que nosotros no, no teníamos problemas. Que v a m o s a observar la reunión de los senadores y que después, cuando ellos nos enchegaran sus resoluciones, que la van a enchegar a todos los presidentes, ¿sí? daríamos una opinión, pero que no, que la, que no la miramos con malos ojos. Nos parece que es un esfuerzo. y v a a estar allí sí el senador Alejandro Navarro en representación de la Unidad para el Cambio.、Uh -huh. eh, es, es otro intento, pero si se diera eso, bueno, yo estoy dispuesto ahora. Eh, no es tan fácil tampoco juntar a la izquierda. No es tan poco, porque esta señal del c e n t o Ya no estamos hablando es, de la oposición, estamos hablando de la izquierda. De la izquierda. Por eso digo, ni tal, siquiera tal es fácil j u n t a r a la izquierda. Porque la izquierda hay como que también, pues hay unos que se creen más de izquierda, menos de izquierda, no sé. ¿no? Y que de repente tienen postura más de centro que de izquierda, o. o Etcétera, etcétera. No quiero ahondar mucho en, en, <risa> <época>. <risa> en eso. Pero nosotros creemos que hay que hacer los esfuerzos por juntarse con todos y por llegar a acuerdos con todos en relación a cuestiones puntuales. Hoy día, desgraciadamente, aparece en el Mercurio un acuerdo que va a firmar el presidente de la democracia cristiana con el ministro de Hacienda para darle la pasada la, al sistema integrado. De, eh, de recaudación de impuestos. Eso significa mil millones de dólares más para l o más r i c o e nuestro n país. Y la democracia cristiana lo está avalando. avalando. Y yo espero, me parece, me parece que, que, que va a contrapelo del conjunto de la oposición. Y yo espero que no todos los diputados y senadores apoyen este acuerdo que está haciendo el presidente de ese partido. Porque yo creo que el alma de la democracia cristiana. La mayoría está para este lado, y yo lo veo en parlamentarios cómo se la juegan y sufren por esta posición que tiene la Directiva Nacional. Y yo espero que ellos nos acompañen, sin embargo, en el Parlamento, aunque quedemos en minoría, pero que den la batalla junto al conjunto de la oposición. Porque, mire, usted va, habla con los, con los alcaldes de Mogotaristiano. s Ayer mismo en el pleno ahí me mostraron copias de cartas de alcaldes de Muerte c r i s t i a n o que las mandan a la directiva de su partido diciéndole: s Mire, es necesaria la unidad. Hablen con los otros partidos porque si no vamos a perder estas alcaldías. Y así no vamos a hacer.、Claro. Respecto a eso. Eh, bueno, justamente el gobierno、eh, a comienzos de esta semana que pasó había señalado que quería poner el pie en el acelerador en cuestiones como la reforma tributaria. Lo que, digamos, rápidamente se expresa en este acuerdo que se toma,、eh, que se ha anunciado hoy día en la prensa entre la directiva y de la democracia cristiana y el gobierno por reforma tributaria y reintegración en particular. Respecto a eso. Eh, yo encuentro que una de las cuestiones más complejas es que、eh, cuando comenzaron a llegar a acuerdo por el tema de la reforma tributaria, ellos habían planteado que con la reintegración en el fondo, en particular,、eh, no, sino que más bien por la idea de legislar y todo el cuento, y que la reintegración era algo como que ellos no iban a, a, a, a en el fondo, generar las condiciones para que se aprobara, pero ahora、eh, se ve que están directamente.、Eh, Aprobando la reintegración. Entonces,、eh, es difícil, o al menos, eh, eh, como el, el, el poder, digamos,、eh, generar una confianza que sea un poco más allá, siendo que este mismo tema se había comentado que no se iba a aprobar y ahora vemos que, frente, digamos, a los ojos de todos, se va a aprobar. ¿Cómo se trabaja eso desde, desde, el, desde la oposición realmente tal? Porque la verdad, las cosas es que no se ve muy simple. El cómo poder lo, retomar las cosas. Creo que ya lo dije, que está muy difícil. Está difícil juntar a la izquierda y <risas> imagínense a toda la oposición. ¿eh? Eh, es difícil, esa es una de las cosas que tomo, tiene muy en cuenta el, tuvo muy en cuenta el Pleno. Sin embargo, vamos a seguir h a c i e n d o l o s e s f u e r z o s Yo espero que logremos, empecemos a lograr acuerdos parciales, al menos, y, y que no sean acuerdos que vayan directamente a acuerdos electorales, porque el, Eso es como decirle a la gente: mire,、eh, vote por nosotros, bueno, porque nosotros no sé, pues somos los mejores,、claro. los más encachados, o los más buenos para hablar. Y no, no sabemos ¿no? lo que vamos a hacer después. Claro, pero no tenemos idea. e x a t o n p o o serio. Que, no tenemos idea qué es, lo que, claro, qué es lo que vamos a hacer, ni qué vamos a hacer si hay un gobierno, si tenemos una gobernación,、claro. si tenemos una municipalidad. Ahora, puede, y ese es el peligro, que lo hemos nosotros muchas veces anunciado. De que se llegue totalmente disperso como oposición a las próximas elecciones. Entonces, en ese caso, habrá que buscar los mejores acuerdos. ¿Mm? Y si Francisco Vidal él dice que ellos están disponibles para eso, bueno, a lo mejor habrá que tomarle la palabra. ¿Mm? Eh, por lo menos la bancada del PPD se ha comportado bastante bien en el Parlamento y ha votado junto con nosotros en todos estos temas. Eh. eh A pesar de que parece que habían recibido una orden de votar a favor de la tributaria o no sé cuál. Parece de una... que del tratado. Ah, el tratado, el TLC. c 11. l a r o Entonces,、eh, es posible conversar porque, porque allí hay bases de acuerdo. Pero hay partidos que están muy empeñados en el camino propio, en, en que creen que con este camino ellos van a emerger como la gran fuerza de este país. Es otra cosa, si no hay, mire, si sigue aumentando la desconfianza hacia los partidos políticos, hacia las instituciones que van arraigadas, a si aumenta el desencanto,、eh, el no darle importancia a esto,、eh, va a ir mucho menos gente a votar. Entonces,、sí. lo que estén pensando que van a lograr una gran cantidad de votos que van a venir a su favor. No sé de dónde van a salir porque, va, porque este nicho electoral que actúa hoy día no va a crecer. Si hay comunas en que está votando el 30%, que además es una cosa que realizamos en el Pleno, en Providencia votó el 70%. 70%. Y en Las y Condes, en las Conde y Vitacura, más o menos más. Y en las poblaciones populares, que son las afectadas por el sistema, vota el 30%. Así es. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que es conformismo? ¿Qué es lo que es, tiene tanta fuerza en、eh, los elementos mediáticos, comunicacionales, que como que adorminan a la gente? Absolutamente. El bombardeo diario a toda hora, etc. Bueno, eso es lo que estamos c o n v e r s a n d o en la primera parte del programa, justamente a raíz de, esta, de estas revelaciones de ese estudio, ¿no? Que. El sistema se las arregla, en definitiva, para convencer a la gente que vive de una manera que al final no es la real. Claro. Se vive en una especie de burbuja alimentada por cómodas tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de un tipo, de otro tipo, que crean una, una sensación de bienestar que a la larga resulta frustrante, porque hay que pagar finalmente. Pero como el tiempo para pagar es posterior al tiempo en que se consume, mientras se está consumiendo, la gente. Anda bastante tranquila por este mundo. Entonces, claro, el sistema funciona de esa manera y la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿desde qué punto de vista, cómo pueden estructurarse los esfuerzos en la oposición, en la izquierda en particular, para contrarrestar esa tendencia? Porque en el fondo estamos viviendo de una manera que no corresponde a la realidad del país. ¿no? La gente vive como si estuviera en el promedio, y la verdad es que el promedio es una mentira estadística. Bueno, a veces, como decía un eminente pensador, los hechos son más fuertes que las palabras. Y a pesar de todo, a pesar de todo esto que se habla de, de, del mundo de b i l s i y Pap, como es c o n c i d antiguamente,、eh, la gente empieza a conocer su realidad. Por ejemplo, creo que mucha gente tiene el anhelo de viajar, y viaja, y yo estoy de acuerdo que viaje. Eh, que vaya a la playa, pero si s acaban la cuenta cuántos son los que viajan en Chile o cuántos son los que van a la playa,、eh, no es la mayoría del país. Y a pesar de que en Chile hay no sé cuántos, como dos millones de automóviles o tres millones, la mayoría del país, sin embargo, no anda en automóviles. ¿No? Y muchos no andan porque no tienen cómo pagar la bencina y algunos andan en auto y andan echando a Luquita, a Medialuquita. O van a los grandes m a l l s y supermercados a comprar así de p e q u i l i t o s unos gramitos. Uno lo ve, hay ciertas horas en que v a ese tipo de personas a comprar en los supermercados.、Eh, los fines de semana, claro, van con toda la familia, compran carros y cosas para el、eh, mes. Pero también están los que tienen apenas para pa eso.、Pues si、alguien, yo escuché un programa ayer en los gastos de los adultos mayores, o había una encuesta. que el, El 49% de los adultos mayores tienen problemas, están en la pobreza para abajo. Uno sacaba la cuenta que era el 17%, ¿no? es el 49%, porque hay que leer bien la s cifra. s Hay otro porcentaje que trabaja, dice, para no estar、eh, sin hacer nada en la casa. Está <coughs> bien que trabajen, pero hay otros que trabajan por obligación, que es un tanto por ciento, y hay otros que no pueden ni trabajar porque no hay trabajo, pero además viven en la pobreza. Hay un dato de, que se desprende de la encuesta CACEN, de la última que se realizó, que dice que el segmento que más ha crecido en términos de los que están buscando trabajo son justamente las personas entre 55 y 65 años. Yo creo que eso también habla de, sobre todo, no, la realidad. No, del Yo sabía lo, que los servicios la mayoría de los que laboran son adultos mayores. Que yo pensaba que esa era una apertura para los jóvenes, que ahí está, para los jóvenes. No. Son adultos mayores, de acuerdo a las e n c u e、eh, s t a Claro, porque seguramente les pagan menos, son más a c u s i o s o s en el trabajo. No estoy hablando nada contra los jóvenes, ¿no? son responsables. O sea, tienen la, la, expertise, la experiencia de muchos años. Entonces, para tratar a una persona, un joven, cuando uno era joven, se acuerda de p e r d í a la paciencia, ¿qué Perdía <risa> quieren? No, debo no r a p a e a c o p e no se preocupe.、No eh, <risa> no、hay que sentirse e l u d i d o aquí. ¿eh? <risa> a mí、Nunca、al m e no s no me dice, cayó el poncho. Es lo que dicen la encuesta. las encuestas. Yo quería、eh, poner también sobre la mesa uno de los temas de la semana,、eh, en particular la movilización de los profesores,、eh, de las trabajadoras p a r v u l a r i a s、eh, Y、eh, particularmente, como bueno, también lo de Chuquicamata, y como factor común de todo esto, el cómo el gobierno propiamente tal ha intentado abordar los conflictos. ¿Qué bueno,、eh, podemos analizar de esto? Bueno, hay varios conflictos, todos estos conflictos, las resoluciones del Pleno, está el apoyo incondicional a todos estos conflictos, ¿eh? porque se ve que es la única manera que pueden lograr algo de sus reivindicaciones. El conflicto del cobre, por ejemplo, fue analizado. Ustedes mismos aquí en la radio tuvieron una, una dirigente que explicó latamente、eh, cuál e s el carácter de la movilización, que no es solo el bono, que el bono es como, como una compensación a, a, a, a, a lo duro del trabajo del minero y, y al desgaste de, la, de sus condiciones de vida, que es muy rápida. Eh, pero tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, con la participación en todo el proceso de reestructuración del, del proceso productivo de Chuquicamata, que pasa de ser la mina de atajo abierto más grande del mundo a pasar a ser una mina subterránea.、Eh, hemos también tomado muy en cuenta el conflicto de los profesores.、Eh, y, y, De los estudiantes del Instituto Nacional y hemos visto la represión, pero que ya ha colmado ya el punto. Yo, o sea, todos encontramos que es muy grave a los excesos que se han llevado a la represión contra los jóvenes. Porque a raíz de la aplicación de la ley esta de aula segura, nos contaban que los carabineros tienen como un cordón. Alrededor del Instituto Nacional, entonces revisan mochilas, se meten al colegio cuando quieren, apalean. Bueno, los videos que aparecían, cómo estaban dentro de la sala, pegándole a los jóvenes, a los carabineros, la verdad es que. Sí, hablando frente a un curso. Claro, claro, entonces. Bueno, pero ¿en qué país estamos? O sea, es el tiempo de la dictadura, yo no sé si durante la dictadura se metían así a los colegios.、Entonces. Bueno, había una comparación de una imagen de la película Machuca, donde. Ah, Machuca. Salían los militares en, en la sala y, verso Instituto Nacional 2019,、claro. Carabineros hablándole. Claro, la la represión contra los profesores, la represión contra los mapuches.、Eh, la, la represión ha subido de escala y es una de las cosas que, que también nosotros veíamos que tenemos que, de alguna manera, hacerle ver al gobierno nuestra desconformidad con eso. Estoy con eso. ¿Puedo transmitir la pregunta、eh, de un auditor? Depende,、pues. Dice: Ah, espere, primero los saludos. Nos han llegado bastante hoy día. Los internacionales primero. De Londres y de Vancouver. Ah, Vancouver. Exactamente.、Uh -huh. De Viña, de Valparaíso, de Coyaique, de Concepción, de Valdivia, de San Vicente, de Tahuatahua, de Diego de Almagro. Aquí de Santiago, de Puente Alto, de Maipú, de Pudahuel, de Pedro Aguirre, Cerda, muchos auditores. Y en particular hay una pregunta que me parece、eh, interesante. Dice, es de Rubén. Rubén nos dice:、eh, sobre la movilización del 4 de julio por el derecho a la salud, convocada por las organizaciones sociales, en el sexto congreso de los usuarios de la salud pública, al cual se han sumado distintas organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud, ¿se sumará como Partido Comunista? Esta pregunta claramente es para usted. No nos sumaremos. Pensamos ser, si podemos, si nos dejan ser protagonistas. ¿eh? Eh, hemos estado nosotros en. <coughs> Muchos dirigentes nuestros estuvieron en el Congreso de los Usuarios, tanto aquí en el Metropolitano como en el de Regiones y el Nacional, que se hizo en Valparaíso. También hemos participado de un acuerdo、eh, que estuvieron. Ahí sí estuvo el conjunto de la oposición. Menos la democracia cristiana, con todas las directivas de los gremios de la salud, y también tuvo una participación la presidenta nacional de los usuarios, que está enferma, le mandamos salud o aquí esperamos que se salude. Y, y en el pleno se le dio gran importancia a este tema. Va a ser discutido en mayor profundidad、eh, y, y también nos vamos a hacer de una idea más clara de, de por qué el conflicto. Eh, sabemos por qué e r el conflicto, pero queremos escuchar、eh, muy cercanamente, ya está programado eso, a quienes、eh, están encabezando esto, ¿eh? porque nos han pedido que así lo hagamos. Y también, desde el.、Eh, bueno, Carlos Cariola está en la Comisión de Salud, también desde a l l í、eh, como bancada, estamos apoyando、eh, toda esta lucha、eh, por la salud en Chile, por la defensa de la salud pública, que es lo fundamental. Diputado, Respondido a Rubén. Dip, Diputado,、eh, perdóname un comentario un sobre eso. ¿Tiene un problema de salud?、Espérate. Un comentario es que sobre eso que yo creo que es importante hacerlo.、Eh, cuando hablamos de salud, creo que es la única organización en Chile, o el único sector en Chile, que tiene una proyección de masas enorme. Porque efectivamente los usuarios de la salud en el marco de la ley 20.500. Están,、eh, digamos, aprovechando al máximo esa posibilidad que dio la ley de participación en un cierto momento. Pero si uno lo mira, es el único sector realmente relevante que incluso puede decir: hago un congreso de usuarios de la salud, con participación de centenares y miles de personas. Entonces, creo que es muy interesante ver lo que se está desarrollando en torno a la salud pública en Chile, en que la población empieza a participar. e s la solución de uno de los grandes problemas que la quejan. Uno quisiera que fuera esto también en otros sectores, pero en la salud sí está ocurriendo, es muy interesante. Eh, diputado, eh, el gobierno、eh, de, decidió realizar una serie de conversas por intermedio del ministro de Interior con partidos políticos, con distintos sectores de, del país. ¿El Partido Comunista ha, ha sido invitado a estas conversaciones o no? ¿O... ¿O ¿En qué condiciones está eso? Y, y si se produce esa conversación, si se produjera, ¿le va a llevar todos estos problemas, todas estas situaciones que viven la salud, los profesores, a la, a la conversación con el gobierno? Sí, efectivamente, un momentito. Es que aquí estoy recibiendo. ¿Estás recibiendo también? Me están en <risa> vivo otras, y en, en directo,、preguntas. pasando por interno. La, la, las redes sociales le, le, le están, le están、eh, tocando al. El... Bueno, solo para.、Eh... Continuar con lo que decía Patricio, es verdad que el, es importante la organización de los mismos usuarios de la salud que se está dando,、eh, y por otro lado, sobre todo en el contexto de esta ley que, que quiere reformar digamos, la ISAPRE、eh, o el sistema de ISAPRE y FONASA、eh, de forma, bueno, de partida、eh, profundizadora del、eh, mismo modelo que lamentablemente mercantiliza la salud. Y, y en ese sentido, yo creo que ahí también se va a dar una disputa bastante interesante, donde、eh, obviamente las organizaciones de los usuarios de la salud、eh, van a tener、eh, un rol que es central y, sobre todo, central porque、eh, al final la cobertura y la posibilidad de poder、eh, tratarse una enfermedad con algún grado mediano o mayor de complejidad en nuestro país, lamentablemente. Eh, sigue siendo、eh, muy precario y eso、eh, obviamente afecta sumado a、eh, la crisis que en general vive la, la salud pública. En eso no nos olvidemos del de emblemático digamos, caso del hospital、eh, San José, donde se han dado、eh, la verdad situaciones donde、eh, finalmente quienes terminan siendo los más perjudicados son justamente quienes van a atenderse. Diputado, bueno. Es que estaba pidiendo auxilio aquí a, te a este, este teléfono Huawei. Se cambió a、ah, Huawei. Pasamos sí, el dato de los auditores. Está bonito. Está bonito. Mire,、eh, sí, efectivamente está anunciada una conversación con el ministro c h a u g u mañana a las 3 de la tarde. Mañana. Que nos recibiría como unidad para el cambio, es decir, a los, a los presidentes de los tres partidos. Y nosotros tenemos unas propuestas porque vamos a decidir mañana qué cosas le. Le pensamos plantear al gobierno. Yo tengo aquí algunas. ¿sí? Eh, por ejemplo, rechazar la legislación de cualquier proyecto que restituya el sistema binominal. Porque el gobierno lo que está propiciando nuestro reducir parlamentario es volver al binominal. A、y、cambio de, lo de eso, lo que proponemos es iniciar los estudios de una reforma profunda para llegar a un Congreso unicameral. Perfecto, estamos de acuerdo. Eh, vamos a plantearle que se disminuya la edad para que puedan votar los jóvenes desde los 16 años. Ah, mire. Claro, porque queremos incluir a los jóvenes. Los jóvenes son los más golpeados por este sistema. Represión, jóvenes, los niños. Bueno, o p a r qué vamos a decir?、Eh, le vamos a plantear la exigencia de hacer efectivo las elecciones de gobernador, porque es la derecha y parece que sectores del gobierno están empeñados en echarla para atrás. Eh, vamos a plantear también la reducción de sueldos de los parlamentarios, autoridades del Ejecutivo y organismos autónomos. Porque si se trata de ahorrar plata, bueno, ¿quieren ahorrar plata con, con la democracia? Ahí, saquen la d e ahí Estamos en disposición nosotros. Revisar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en el plano legislativo. Porque, mire, una, porque el gobierno le echó la culpa al Congreso. De que no apuraba sus leyes y sus reformas、eh, respecto de la situación económica del país. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Y lo explico una vez más. Los parlamentarios no tenemos prácticamente ninguna incidencia en todo lo que signifique el gasto de plata del Estado. Si es un reajuste, si es el presupuesto de la nación, si es más plata para los militares, etc. Nosotros no podemos aumentar las partidas que envía el gobierno al Congreso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, por eso es que decimos aquí revisar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en el plano legislativo. Porque mucha gente, mucha gente, le tiene tibia a los parlamentarios y a mí me lo han dicho: ¿por qué porque aumentaron tan poco la pensión? ¿Por qué aumentaron tan poco el reajuste? Claro. Ah, y mientras c a n a n esos tremendos sueldos, claro, nosotros hemos dicho: bajemos los sueldos los parlamentarios, pero ¿de quién es la iniciativa? Es una iniciativa de proyecto de ley del Ejecutivo. ¿Quién puede, por ley, poner reajustes? En el gobierno, es el gobierno,、sí. solamente el gobierno. O sea, lo que nosotros podemos hacer es aprobar o bajar los montos de los reajustes o rechazar. ¿Están dispuestos los pensionados, los trabajadores, a que rechacemos los reajustes del año cuando, si lo s rechazamos, ¿no? si la mayoría lo rechaza, quedan sin reajuste por un año? ¿O estarán dispuestos los pensionados, yo les he preguntado, a que nosotros rechacemos, aunque sea una porquería el aumento que le dan a los pensionados, si lo rechazamos en el año, quedan todos los años sin reajuste? Entonces, claro, nos ven a nosotros votando. A favor de eso, y por eso es que se desprestigia el Congreso. Entonces, Piñera le carga la mata. Y eso es un cinismo demagógico. ¿no? Es un cinismo demagógico. Y además, estas campañas que hay contra el Congreso. Ahora, no vamos a decir que todas a h son unas blancas palomas. Hay parlamentarios que están siendo enjuiciados por cohecho. Y, y bien hecho está. ¿sí? Y que ojalá no se repita. Y muchas leyes de transparencia y probidad se aprobaron. Durante el gobierno, estaré para evitar eso, la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser una de las cosas que este gobierno no lo va a hacer.、Eh, en contra, bueno, nosotros también llevamos una pauta contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿no? Que en el, en el Pleno, además, se acordó que como partido vamos a hacer un seminario respecto del tema narcotráfico y la delincuencia en Chile. Para analizar en profundidad, porque esa es una de las debilidades que tenemos como izquierda. Pareciera que aquí lo que les interesa atacar la delincuencia y el narcotráfico es solamente la derecha. No, nosotros lo que no queremos es que se aprovechen para instalar medidas represivas que después las usan contra el pueblo que se manifiesta en las calles. Esa es la diferencia. Pero contra el narcotráfico hay que endurecer mucho más las leyes, pero no para que ande vendiendo papelillos en la esquina, para el grande narcotraficante. Por eso es que vamos a plantear una nueva legislación para combatir el lavado de dinero que involucra a grandes empresas del sector público, especialmente en infraestructura, transacciones bancarias y que también, que también dispone de muchas de estas herramientas de lavado de dinero los narcotraficantes. Pero, ¿dónde están los narcotraficantes, los grandes que caen? ¿Dónde lavan el dinero que consiguen? ¿Cómo lo hacen? ¿No tenemos la inteligencia, capacidad, nosotros, policial, para eso? Bueno, reformas profundas de las policías,、eh, construcción de políticas sociales de carácter preventivo, que, no, que prácticamente no existe ¿eh? al respecto, de educación. Eh, una nueva ley de organizaciones sociales que fortalezca e incentive su creación y continuidad, porque en la presencia de la organización, de la organización social, ahí está la posibilidad de combatir con mucho más éxito la delincuencia d el narcotráfico. Si eso se da, eso se logra, pero cuando no hay, no existe, no se puede. Bueno, y tenemos una serie de otras cuestiones sobre derechos de los trabajadores, los adultos mayores, de la educación pública. Sobre la política represiva y en el ámbito de los pueblos indígenas, vamos a pedir exactamente que ponga, que le dé urgencia a los proyectos que están en el Parlamento, de Ministerio, de Consejo de Pueblos Indígenas、eh, y el debate constitucional sobre el reconocimiento.、Eh, entonces, bueno, estas son algunas. Primero se las vamos a poner a la Unidad por el Cambio. ¿eh? Yo l o he dado a conocer aquí porque ustedes me preguntaron. Y la unidad por el cambio seguramente va a, a haber un cuerpo mucho más. ¿Y esa es la idea, diputado, de que sea un documento? Sí, claro, con documento y todo.、Claro. Con documento y todo. Qué importante encuentro es poder centrar el debate en elementos y aspectos que sean políticos y no en, en otros aspectos, que finalmente termina siendo una tentación constante que tienen varios sectores que aspiran a. Cargos de representación y otro tipo de cosas. Interesante la semana.、Eh, ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, d n p a t r i i o Yo creo que hemos tocado casi todo lo principal, ¿no? Tal vez se nos está quedando en el tintero una consulta、eh, respecto de la opinión que tenemos sobre la penetración eventual de sectores del narco en partidos políticos. Uno visualiza a través de lo que ha ocurrido en, en la comuna de San Ramón, que afectó al Partido Socialista, un intento de cierta prensa o de ciertos medios de generar la sensación de que, la, que el narco está penetrando en la política chilena como una manera de desprestigiar aún más. La imagen de la política frente a la inmensa mayoría ciudadana, cosa que obviamente es gravísima. Sin embargo, esto no nos puede llevarlo a uno tampoco a decir que esos fenómenos no existen. Entonces, ¿qué opinión、eh, se puede formar uno respecto a lo que ha ocurrido en, en el Partido Socialista, donde han llegado a través de su Tribunal Supremo a plantear la anulación de las elecciones en San Ramón y en otras comunas del país? Yo, yo no me meto en, la, en las cosas internas de los partidos. Eh, ellos están dando respuestas, han anulado las elecciones en varias comunas, pero es una, es una disputa interna. Y aparece esto de San Ramón, que yo creo que en gran medida también es muy mediatizado. Y yo lo siento mucho por、eh, la gente que vive en San Ramón, por las vecinas, las vecinos, como decimos, porque se sienten estigmatizados por el resto del país, porque aparecen todos como d r o g a d i c t o s O todos como un t r a f i c a n t e como d e l i n c u e n t e Y eso no es así. Yo conozco a la gente de San Ramón, gente igual que todos, muy sencilla. Puede que haya unos pocos que estén metidos. Y yo creo que si empezamos a mirar ese municipio, otro municipio, Poder Judicial, otras instituciones, hay una corrupción que se está posesionando en las instituciones que es muy peligrosa. Y yo creo que sí que los partidos tenemos el deber de defendernos. De cualquier intromisión de lacras como esta en nuestros partidos. Por ejemplo, el narcotráfico no puede ser. Nosotros ya hicimos este protocolo、eh, contra la, la violencia de género, que yo encuentro que, que es un avance muy grande, espectacular. Vamos a seguir discutiendo sobre política de género y respecto de la mujer para lograr la plena igualdad también dentro del partido.、Eh, y creo que. Bueno, vamos a tener que precisar también、eh, medidas en, en todo lo que podamos para evitar que se produzcan estas cosas. Ahora, nosotros siempre hemos sido bastante enérgicos en tratar estos temas. ¿eh? Ahora, sabemos que también el consumo de d r o g a es una enfermedad que, que, que afecta a muchas y, sobre todo, jóvenes, que también allí hay que tener una visión un poco más amplia. Por eso es que vamos a hacer un. Un seminario sobre este tema. Sobre este tema. El tema, además de, de, de, la, de la ofensiva comunicacional contra el Partido Socialista, que a mí me parece lo más grave, es cierto que hay que tener protocolos que, que protejan, que protejan a, los, a los partidos de esta busca de intromisión, así como en algún momento lo hicieron los grandes grupos económicos para tratar de mojar. A los dirigentes políticos, los. ¿Cómo que de, para tratar de m o j a r Mojaron a muchos. Mojaron a muchos. c a r a Para tratar de. No, de, de, de, que... de, de cambiarle <risa> el rumbo la... Bueno, lo mismo, lo mismo lo hacen en el narcotráfico. Pero, pero el tema es que al Partido Socialista le está cayendo encima una, una, una andanada que me parece que tiene un grado importante de injusticia. No sé si la palabra exacta. De, de falta de justicia. Y introduce un neologismo sí, para variar sí, el e x a c t a m e n t e Yo esperaría que se resuelva su tema. No, no, no, no, no, no me quiero e n m i s c u i r Es muy complejo. No, no, sí. Yo, no, no, no, no hay inmiscuirse en, en, en, en lo interno del Partido Socialista. Lo que sí me, me parece que hay que protegerse de lo que es la ofensiva. Porque hoy, parodiando a Berto Brecho,、eh, primero vinieron por. Por ellos y ahora ya vienen por mí, pero entonces cualquier día nos meten en cualquier, meten en cualquier a cualquiera de los partidos o a cualquier persona, la vinculan a situaciones de el este el tipo. El comentario que l l e g ó dice: Saludos fraternos desde San Ramón, somos la mayoría gente de trabajo. Gracias, diputado, por su aclaración. ¿Eh? ¿Qué te parece?、Eh, muy buen comentario. Oiga, ustedes no han hablado nada de la visita de Bachelet a Venezuela. ¿no? Bueno, nos ya, quedamos cortos con el tema de Venezuela. Yo v e n í a preparado、faltaba. y dije, pues ya me van a preguntar sobre eso. A... <risa> porque en otros medios que me han. Lo primero, que... oiga, ¿qué? Pero, pero, aquí, pero es aquí, que aquí yo aquí creo que los medios, cosa, los medios ya no están tan interesados en, en las declaraciones que haya hecho Bachelet, porque las declaraciones que hizo Bachelet finalmente. No son lo que esperaban algunos medios ¿Ustedes de. Ustedes vieron、claro. la edición de, que brutal. Critica que critican o cuestionan el régimen venezolano. La edición brutal que hicieron de lo, de lo último, d lo que dijo antes de irse de Venezuela. Fue una edición así, pero cortada, con, ya, ni siquiera con sutileza. Claro, pero no pueden dejar de.、Eh, a ver. Yo, yo le creo a la Presidenta cuando dice que ella es una defensora de los derechos humanos. Está bien. Y, y yo creo que nosotros nunca nos opusimos, además. ¿eh? Porque decían que los comunistas se oponían a que se manifestara la preocupación por los derechos humanos en Venezuela. No, nunca nos hemos opuesto ni en Venezuela ni en ningún otro país. El problema es que aquí se concentraban en Venezuela, pero hay otros países en América Latina que es peor y, y algunos no quieren ni siquiera mirar e l propio Chile. Nunca eso. Lo que nos opusimos siempre fue a la injerencia y a la intervención extranjera en Venezuela. Nos hemos opuesto siempre y hemos votado, a veces hemos quedado solitos en la Cámara, en el Parlamento. Ahora ya tenemos m u c h o más acompañantes, pero antes é r a m o s solitos. ¿no? Eh, entonces ella fue a ver el tema de derechos humanos fundamentalmente y encontró dos consejos: que sí, que se han violado los derechos humanos、eh, por parte del Estado, porque el que viola los derechos humanos es el Estado. Cuando es un civil que. Que, que hace n lo que hace, por ejemplo, las guarimbas que quemaron gente y todo, eso se considera violencia política. Violencia política, pero que también、eh, es como、eh, violación de los derechos humanos. Aquí la derecha dice que los atentados que hacen los jóvenes, que a veces, no sé, pues tienen una mola, eso es atentado a los derechos humanos. Pero en Venezuela eso no es atentado a los derechos humanos, según. Ah. Esta derecha chilena, que aquí acusa de detestar los derechos humanos a estos jóvenes y allá las guarimbas, los que mataron a mucha gente, eh, eso eh, es solo violencia claro, política. l a r o hay un doble estándar respecto solo a la violencia política. política. Ahora, lo otro que da cuenta es que hay、eh, presos políticos por actuar pacíficamente, porque la presidenta, expresidenta c h e l lo que pidió es dejen libres a aquellos que actúan. Actuaron en p r o t e s t a pero se manifestaron pacíficamente. Claro, si se han manifestado pacíficamente, ahí se estaría、eh, yendo contra el derecho a la manifestación. Pero no dijo: dejen libre a aquellos que están promoviendo golpe de Estado, a los que fueron culpables de muerte. no dijo, En ninguna parte dijo eso la expresidenta. Y lo otro, que le molesta mucho, es que la presidenta fue, habló con Guaidó, pero. Como presidente de la Asamblea. Claro, que era lo que corresponde.、Además. Y reconoció al presidente Maduro y toda su estructura estatal. No hizo ni una manifestación de que el gobierno estuviera actuando contra la Constitución, como le dijo aquí don Ricardo Lago, que con ignorancia supina dijo que al elegir la, la Asamblea Constituyente, ¿cómo se llama?,、eh, estaba. Pasando por sobre la Constitución, e a que l l a m ó a los militares a hacer cumplir la Constitución, y él dijo que ese era el incumplimiento de la Constitución. Y eso está plenamente establecido en la Constitución: que es el presidente y los ministros los que pueden convocar a una asamblea constituente, y y la eligieron además. La eligieron.、Eh, y lo otro que la presidenta dijo muy claramente es: bueno,、eh, efectivamente hay una crisis. Se puede decir que habría una crisis humanitaria, hay problemas con. Pero、eh, reconoce que lo que está hoy día incidiendo en esa crisis, lo que aumenta los problemas, es la actitud de Estados Unidos y todo su bloqueo económico y su política de rapiña, el petróleo soy, y, y fondos de los venezolanos. Usted lo veo, está muy nervioso, quiere algo. No, no, no, es que, tiene que ver con esto, pero es un periodista, hay、eh, que ver lo, lo, lo que pasa en los matinales. Este es un periodista del, del, del matinal de Canal 13, Mauricio Jurgensen, que entre comedias se dice de izquierda. Y dice: Nunca voy a votar por la derecha, soy de izquierda. Y en el caso del Partido Comunista dice: Hay liderazgos bien valiosos, pero hay cosas que me parecen inaceptables, como esta ceguera ideológica que les impide ver lo que pasa en Venezuela. Bueno, yo no, no lo conozco, yo tampoco, no, pero es、no、que me p han p e g u n t a d o ¿Sabe por qué? Porque estos son los opinólogos. A ver cuál es. Oye, voy a traerme el lente para la s e g u r i d a r ideológica. ¿no? <risa> son los opinólogos <risa> de, de, de todos los matinales. Son, son tipos que están puestos para opinar y, y sí, lo hacen. Pero los con... matinales. <risa> sí, bueno, pero, eso, pero los matinales son los que crean opinión pública Claro,、país. pero de h e s b a s n o Pero ¿quiénes financian los matinales? Primero, ¿quiénes son los dueños de los canales de televisión? q u i é n dirige ahora el canal 13? ¿Quién es el pasador de o r i g i r El señor Luxis. Ahí está la mérito del s e r l u i s El hijo del s e ñ o l u c i s que es el propietario, además. Claro. Claro. O sea. claro, que es el propietario. ¿Quiénes financian a todo s esto, s opinólogo? Sí, sí. l u c i s、sí, sí. eh, Habría que ver cuánto ganan、eh, Exactamente. para estas opiniones. Exactamente. Yo no q e o No estoy en contra de su trabajo, nada, pero.、Eh, Mucho más que un diputado, se lo aseguro. Bastante más. Entonces, el tema es que no. ¿Cómo podemos confiar en los matinales?、Si、son, no, todos esos son reentretenidos, dicen muchas cosas. Yo sé que le, las dueñas de casa, sobre todo, entretienen, y no solo las dueñas de casa, yo veo que algunos también se quedan viendo los matinales. ¿eh? Pero a mí me da la impresión, diputado, que. Usted está haciendo、eh... crítica aquí a alguien en particular. ¿Este no m a tiró al pato? ¿Eso no se le ha dado a mí? ¿Está bien? No, no, Dietwell, no de hecho, no. No, A ella no, porque ella trabaja. Qué mejor también. Que yo también. Pasa, yo no,、claro. no. Bueno,、vale, está bien.、Claro. Bueno, pues no sé por qué hace todo van、bueno, a estar. Se le hace los 23.000. <risa> ¿Qué pasa? Son los 23.000. ¿eh? Usted aprovecha de los, los fondos de pensiones. De los, Miren, llegaron、activities. saludos desde Suecia también. Miren, qué bien. Qué bien. Para que estamos. Bueno. Pues yo creo que lo importante. Es que、eh, hay, una profunda, hay una profunda decepción de parte de los sectores que han cuestionado profundamente al, al régimen venezolano por las declaraciones de Bachelet. Porque Bachelet,、eh, como se señalaba, reconoce que hay un gobierno en Venezuela y al señor Guaidó lo, lo llama señor Guaidó. No lo llama presidente electo, ni presidente interino, ni presidente encargado, ni presidente surrogante. No, es el señor Guaidó. Y enfrente de él está parado un señor que es el presidente de Venezuela. Creo que esa cuestión、eh, pone un punto importantísimo en la discusión: el reconocimiento de la autoridad legítima de un país. Lo cual, digamos, despeja toda esta discusión sobre los、eh, representantes, el quién es el embajador en Chile, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante. Lo segundo es que ella enumera efectivamente una serie de hechos de violencia política, está claro, pero entre esos hechos menciona incluso el fallecimiento de un joven que murió quemado y sufrió terriblemente, según ella misma dice. ¿No? Y habló con el padre de ese joven. Pero ese joven fue quemado por las guarimbas. Claro, pero es víctima de violencia. Es、política. víctima de violencia política. No dice que esa es una violación de derechos humanos provocada por el régimen. Entonces, todos estos hechos configuran una decepción importante de la derecha que esperaba más de esta visita de la alta comisionada de los derechos humanos a Venezuela. Me llamó mucho la atención desde en esa dirección, que el otro día、eh, no, pues estamos a l a n d o Sí,、eh, perdón, s e mire la hora que estamos ya. Bueno. Escuchaba yo en y o e n CNN que ahora se、sí. obra, ¿eh? trataban sí, a、bien. Guaidó de、no、así, pre no, presidente no. encargado autodesignado. <ríe> Me llamó bastante la atención esa notoriedad. Era muy cortito, ¿no? A a un,、uh, ya, su, ¿Qué vamos no? a decir? Bueno, yo、eh, solo quiero enfatizar en que la guerra comercial ha estado muy intensa. Yo creo que sería bueno que profundizáramos de eso. El próximo programa,、eh, creo que eso también va a seguir repercutiendo aquí en nuestro país en términos de la economía y en eso las promesas incumplidas、eh, del mismo gobierno probablemente van a seguir. Eh, no cumpliéndose, valga la redundancia. Hay、eh, pocas perspectivas de, de, de que la economía realmente、eh, tire para arriba, y, y en eso yo s o l o hacer ese énfasis, porque la verdad las cosas que ha estado bien in en,、eh, interesante el, el panorama internacional, y también、eh, otra cosa que se nos quedó en el tintero fue lo que pasó con Irán, donde hubo un día que、sí. básicamente casi. Eh, van a, a atacarlo militarmente,、eh, y, y eso creo que también da ciertas señales,、eh, sumado a、eh, una especie de presión que también se le está generando al propio Donald Trump、eh, por parte de los propios empresarios norteamericanos que、eh, se ven también afectados por la guerra económica entre China y Estados Unidos. Creo que hay, de verdad hay un panorama que. Eh, está bien interesante y que hay que、eh, la otra, seguir. La otra semana lo podemos analizar. Porque, analizándolo, s por favor. Y así muy、temas. cortito en un minuto. También lo vimos en, en pleno, pero、eh, da para más discusión. Yo quisiera terminar mi p o s i c i ó n diciendo que el día 30 vamos a celebrar el 107 de aniversario del Partido Comunista de Chile. Lo vamos a hacer en el Salón de Honor del Senado, que está en el Congreso Nacional acá en Santiago. ¿m? En el Salón de Honor del Senado. A las 10 de la mañana. Yo es, sé que va a quedar chico. Eh, eh, es que está muy difícil conseguir locales. Hay, sí, hay, es que, si no, próximo... hay que pagar una cantidad muy grande por los locales grandes. Nosotros llenamos, hemos llenado el Estadio Nacional, cualquier, pero vale muy caro. o Eh, y hay locales que son mejores que este, pero、eh, no l o están prestando para actividades políticas. No,、oh, la política está.、Precita. No se puede hacer actividades políticas, porque según ellos son eh, eh, locales que están financiados por,、eh, con fondos públicos. Con mayor razón debería prestárselo a todo el mundo y a todos los partidos políticos sin ningún tipo de discriminación. Bueno, hay Entonces, que... cuando hablamos de que la gente no quiere nada con la política, pero si el mismo Estado, el que está, el、mm. gobierno de turno, el que está diciéndole no le presten a los partidos políticos. Claro, porque los que tienen el sartén por el mango, y uno de estos 140, ustedes ven nomás cómo tienen sus equipos de comunicaciones, cómo manejan las redes. Cómo dan pauta, entonces ellos no necesitan estas cosas.、Pues. Eh, pero los partidos que tenemos que expresarnos、eh, no tenemos la posibilidad tenemos que hacerlo donde nos den un poco de facilidades. Ahora, lo que sí es que yo quiero felicitar al partido, permítanme que lo haga, porque la celebración del aniversario del partido se ha dado a lo largo de Chile. Todas las comunas, yo estaba en algunas. El otro día estuve en San Miguel, en mi distrito.、Eh, se han hecho actos de homenaje al aniversario del partido con gran presencia de dirigentes de partidos de toda la oposición. Curiosamente, ¿Eh? todos van. Algunos no quieren nada a nivel nacional con nosotros, pero a nuestros actos van.、Eh, así que, bueno, yo los dejo invitados por lo menos.、Eh, no sé cómo va a entrar la gente. Se estará limitando la, actividad, la entrada, no sé, no sé qué es lo que va a pasar. Pero hay que hacer un acto de aniversario del Partido Comunista de Chile. Así va a ser. O sí va a ser, digamos. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Se queda hasta aquí? No, Está vamos quitando、entonces? su minuto. A... Al、sí. pato. No, ¿sí? no, no sí. Déjelo nomás. Me lo, lo pone a la cuenta, le,、ah, ya, Me lo pone、sí, a la se cuenta. Lo, se, lo, se, lo, se lo debo y se lo agrego a la cuenta. Oigan, ¿tan bonitas sus tacitas? No, no mire, n estas no son mis tacitas. Son las tacitas que, que、no、envió un regalo, café, como regalo un auditor que no se, que no se quiso pronunciar quién、hay、era. Que, que y se lo agradecimos、sí, bastante.、No. Y están bastante bonitas. Usted las encontró c h i c a pero viene la cuestión: que, primer、es、comentario que, negativo es que se. Es, que es para、ahí. café, pero yo me equivoqué. <risa> eh, ahora con la cucharita aquí tiene <risa> bueno, una gracia. La cucharita, bueno, le agradecemos a nuestro e d i t o r una vez más porque efectivamente, a pesar de que ya alguien se llevó una,、no. ah, pero si aparte tienen el nombre del programa. ¿Alguien ya... No, no, no fue aquí, no fue, fue desde prensa. Desde prensa s se... estaban e ahí s <risa> <usted, risa> e la、puño. llevaron. a s e para que usted... la encontraron muy bonita, s por eso ahí, se la llevaron. Está. No, está. no, no、claro. sigamos profundizando, entonces, porque podría salir el nombre del. c o p o No, no, salir. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima semana en este mismo horario. Le agradecemos, por supuesto, a toda la cadena que estuvo en sintonía y nos encontramos en este mismo horario, próximo domingo.